la zona cero La historia zona cero en la Rosa de los Vientos, en la semana en la que se han cumplido 50 años de la llegada del hombre a la luna. Y esa llegada, ese auténtico hito, ese pequeño paso para el hombre, pero gran paso para la humanidad, es seguramente la mayor conquista del siglo XX del ser humano. Ha sido protagonista y también será protagonista esta noche en La Rosa de los Vientos. Y será protagonista con ese proyecto. Ya se conocen documentos, se conocen informes. Hubo un proyecto anterior a la llegada del hombre a la Luna que consistía en lanzar bomba atómica sobre nuestro satélite natural. Carlos muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, alunado que estoy hoy. Ah, alunado. O oh, alucinado, ¿cómo estás? Alunado, alunado, esta semana llevo toda la semana alunado. Azulado, está azulado. Esa voz eh, que hemos oído, pues la de Juan José Oro, muy bueno. Ha, ha vuelto, la, ha vuelto con su voz. Regreso, regreso. Sí, sí, sí. No estuvo sí. ayer, ya estuvo ya haciendo ensayos. Y Juanjo, y Josep Pijarro, <coughs> ¿qué tal? Hola, muy buenas noches compañeros Yo sé que, sí que está en la luna ahí, a lo lejos uh. Vamos, tengo aquí una luna de sangre Ha estado amaneciendo la luna por, por decirlo de algún modo Y estaba roja, roja, roja Eso será porque a lo mejor fueron los rusos los primeros ¿eh? Ah, bueno, y eso iba a decir O que, o que mañana igual hay investidura ¡Uy! Eso yo, sí que es, no, sí que es para a, alucinados. Yo, yo creo que será vestidura, no investidura. ¡Ay, Dios mío! Proyecto A119, objetivo bombardear en la Luna. No es un mito, es realidad. Y hacerlo con bombas atómicas. O con una bomba atómica se quería probar, se quería experimentar, que es lo que iba a pasar. Bueno, eh, lo que iba a pasar, una cosa es cierta, no iba a fallecer de nadie, pero la tontería iba a ser inmensa. Bueno, no sé, ¿eh? el otro día me enteré, yo no, no, yo no lo había seguido, pero había una noticia de... De que había una habían recuperado una momia de una nave espacial que había caído en la luna y estaba circulando la información por internet y eso pero bueno o sea que bueno, a lo mejor si caía la bomba no sabemos a quién o, a los selenitas que hubiera matado, pero es muy interesante porque está que a, sí, a poco poco sí. no, no sé, por, si quieres apostamos eh. No, tú porque eres muy negacionista, pero bueno tienes que abrir un poco más la mente ¿eh? Ahora, luego con el, con el Neuralink este ya te luego te, lo, te la abren pero bien pues, pues lo bueno que tiene quizás la efeméride de este 50 aniversario es que está saliendo muchísima información en prensa de claro y además como hay que tratar de competir en prensa por ofrecer informaciones muy originales pues en este repaso que se está haciendo a esa, a esa proeza ...de la conquista de la Luna... ...pues se están recuperando muchísimas páginas... ...más o menos conocidas... o eh, ...más o menos ocultas de de toda este, de todo este proyecto... ...y una de ellas que se ha vuelto ahora... ...se ha puesto en circulación otra vez... ...era este proyecto secreto de los Estados Unidos... ...que también fue compartido durante un tiempo... ...por la Unión Soviética... ...y era el, lo que tú señalabas... El, ...el intento de lanzar una serie de ojivas nucleares... ...contra la Luna... No se sabe exactamente muy bien con qué finalidad. Aquí hay un abanico de posibilidades. Unos dicen que sobre todo era para tratar de demostrar a, los, a la Unión Soviética el poderío de los Estados Unidos y subir la moral de la población estadounidense después de que estaban ganando la carrera espacial los soviéticos. Y otros decían que también en el momento en el que se estaba ideando parece que también podía ser para eh, un poco anticipo o ensayo para luego lo que eran ya las misiones tripuladas, para ver si se tenía capacidad para poder enviar naves a, a la Luna y una manera de, de controlar que efectivamente habían llegado era que impactaran de una manera muy vistosa contra la superficie lunar y esa manera tan vistosa fuera visible desde la Tierra. Pero bueno, todo esto, como digo, es el proyecto, <coughs> perdón, surgió en, en 1957, a finales de 1957, empieza a haber una serie de rumores dentro de la, pre, de la prensa de Estados Unidos de que los soviéticos tienen pensado realmente en lanzar bombas nucleares contra la luna, concretamente para conmemorar el, el aniversario de la revolución de octubre quieren hacer así, acabar con fuegos artificiales, pues selenitas y esto es una, una información que como digo empieza a surgir en determinados periódicos de Estados Unidos y al parecer suministrada por un espía, que era el que había, no sé, como un rumor pero más o menos fundamentado en una serie de, de, de fuentes de inteligencia Lo que además, dentro de lo que era ese rumor, se empieza también a difundir la idea de que si fallan los soviéticos a la hora de lanzar el, el misil en la Luna, pues cabe la posibilidad de que el misil regrese y al final detone contra la tierra ¿no? entonces bueno con todo este rumor que surge eh, también resulta que en paralelo los Estados Unidos sí que están planteando hacer unas detonaciones nucleares en la luna y el encargado de hacerlo es el instituto tecnológico de Illinois que es el que empieza a hacer este proyecto que luego se ha conocido como tú decías como no, el, es el proyecto de la NASA es un proyecto más vinculado a las fuerzas aéreas aunque la NASA no deja de ser una institución militar pero en ah. este caso concreto el proyecto no nace en la NASA sino ver, la, que está vinculado la a las NASA fuerzas es, aéreas, ¿no? es una institución científica civil porque sí. a ver, es civil aunque luego tiene proyectos de defensa como claro, sabemos, sí. espenaje, pero no, lo digo porque además es que eso fue una historia que costó sí, sí. mucho que se aceptara, ¿sabes? Hubo sí, sí, sus sí. polémicas y tal, ¿no? aunque luego al principio todos los astronautas eran militares y tal, ¿no? Pero pero cierto que bueno, por lo menos consiguieron eso. Mm. Entonces, como tú dices, esto es un proyecto que se cede a una empresa, que se cede a este Instituto Tecnológico de de Linoise, bueno, realmente a una a una línea, una fundación de investigación que está dentro de este Instituto Tecnológico, Y lo, y lo interesante es que este proyecto, cuando se empieza a reunir, ¿quiénes están detrás de él? Y hay un, un director, que es el Leon Rifle que es el que dirige el equipo de 10 miembros, pero es que dentro de él está un astrónomo que es muy conocido, que es Gerard Kuiper, porque es el que va a dar el nombre del cinturón de Kuiper, que es uno de los cinturones de asteroides que están uh -huh. dentro del, del sistema solar. Pero es que tenía, este Kuiper tenía como alumno doctorado, nada más y nada menos, que a un jovenzuelo llamado Carsagan. Y a Carl Sagan lo que hacen es que le, le encargan... Claro. Es que el papel y la participación en esa idea, en esa cosa de alguien tan bien considerado y tan bien recordado como Carl Sagan puede cambiar mucho las cosas. Bueno, ¿eh? es que, es que lo, de hecho vamos a saber de este proyecto, luego lo contaré, pero vamos a saber de este proyecto indirectamente gracias a Carl Sagan. Porque esto se ha permanecido secreto, confidencial, hasta que por una serie casi de azares se consigue que salga la luz ¿no? como digo, estamos moviéndonos en esos primeros momentos de la carrera espacial donde está fracasando Estados Unidos, había colocado mm. había intentado lanzar pero una serie de naves es claro, que pero digo, claro. Que, que habían fracasado en, en lanzar las primeras las primeras naves, en cambio los soviéticos iban lanzados con, con el Sputnik de hecho Ese periodo se llama la crisis del Sputnik por cómo la que, la que se montó en Estados Unidos sabiendo, eh, una vez que el Sputnik se lanza incluso empezó a haber cierta histeria en la población norteamericana pensando que el Sputnik cada vez que pasaba porque además se podía ver eh, casi, con unos, casi con prismáticos, decían o por lo menos con unos telescopios, no hacía falta tener algo muy sofisticado para poderlo ver, según comentan pero estaba la histeria que se crea y un poco la paranoia de que realmente los soviéticos están lanzando ese, ese satélite para controlar la mente de la población entonces la gente incluso casi se empieza a hacer gorros de aluminio y cosas por el estilo para intentar que no lean sí, o sea, hay, hay ciertas informaciones un poco con esa paranoia ¿no? en ese contexto, como decimos o sea, de verdad hubo gente que se colocó eso, ¿no? No, no, no buscaban aislarse como, como claro, imagen satílica porque el Sputnik lanzaba una, una señal intermitente una señal sí, sí. de radio intermitente ¿no? entonces claro, no sabían el alcance que tenía esa señal si era para manipular las mentes de la, de la sociedad norteamericana ¿no? entonces se sentían muy vulnerables entonces ya digo, como un poco réplica a esos grandes avances de, de, los, de la Unión Soviética tratan de poner en marcha este proyecto de lanzar bombas a, a la Luna. El proyecto, como digo, está este equipo de 10 personas, entre ellos Carl Sagan, y a Carl Sagan le van a encargar, él está haciendo el doctorado, acaba de terminar el doctorado, y le encargan que trate de ver, o de prever y de estimar cuál va a ser el hongo nuclear que se forme en la Luna. Es decir, un poco la, el alcance, las dimensiones que va a tener esa nube, después de, de la explosión teniendo en cuenta que no hay atmósfera haber, claro, claro, eso es lo que iba a decir no hay atmósfera, no hay gravedad todo es absolutamente diferente ¿no? eh, claro, entonces lo que quieren sobre todo es saber si provoca bueno, hay, un destello baja, pero bueno. claro, pero la idea es si hay un destello lo suficientemente vistoso para que se vea desde la Tierra porque si era bueno. un acto bueno, o sea, absolutamente sí. propagandístico sí. claro, ¿no? era la idea entonces ellos buscan que, que se lance en una zona que sea como en el borde de la, de la Luna para entre, que se vea bien y además que, que se busque que le dé el Sol de una Manera para que brille más y claro, y además hay el problema es que naturalmente al no tener atmósfera. Eh, por lo que ellos calculaban, no se iba a ver simplemente como una gran, un fogonazo, pero no iba a ser realmente una nube como la que oh, se forma madre. el hongo típico sí, ¿no? sí, que sí. conocemos aquí en la Tierra. Entonces, claro, a él le mandan a, a le mandan a hacer este, este análisis. Y claro, el problema está en que el proyecto, la verdad, es que enseguida fue cancelado. Si estamos hablando de que esto se hace entre el, el, a finales de 1957, empieza el rumor, en el 58 se empieza a montar el equipo... Y piensan ya que en el año 59, cambiando, porque sí que empiezan a analizar y en los informes que han aparecido, eh, tratan de ver qué tipo de, de bomba era más adecuada. Las bombas de hidrógeno, por ejemplo, pesaban demasiado, entonces tenían que buscar una ojiva nuclear que fuera más pequeña. Entonces, bueno, como digo, se plantean eso, pero creen que para 1959 lo pueden tener. Pero, en cambio, realmente el proyecto de la Fuerza Aérea lo cancelan en enero del 59. Y hay varias varias posibilidades de por qué se produce esa cancelación unos dicen primero porque pensaban que realmente lejos de ser un acto de propaganda iba a ser muy mal visto por la opinión pública otra opción es porque temían que como ellos habían Cuando fracasado pretendían lo contrario Claro, pues no sabía muy bien la retiro, reacción. ¡Oh, qué, cosa, qué poder tenemos, eh, qué fantásticos eso eh, Pero también ya hay cierto pánico nuclear. Entonces, sí, sí. ahí está ese temor. Pero es que además el pánico nuclear es cierto, por una segunda cuestión. Hemos dicho que fracasaron algunos de los lanzamientos de los norteamericanos. Uh -huh. Claro, tú imagínate que fracasa en el momento del lanzamiento el cohete que está portando la ojiva nuclear, que estalla. A media altura o incluso claro, en la claro. lanzadera. Claro. Pues claro, la detonación es directamente sobre tu propio territorio. Pero es que además ellos calculan otra posibilidad. Y si cuando lanzamos el cohete, en lugar de ir a la Luna, se desvía y cae en un país extranjero, y ese país extranjero encima es la Unión Soviética, Ponte claro, tú, claro. o uno, uno que sea del otro bloque, es que claro, la que se monta, ¿no?, con esa ojiva nuclear. Total, que, que como digo, luego además eh, se empieza ya a armar eh, ya está la NASA también toma las riendas del asunto empieza ya a ponerse el proyecto de, de conquista, de hacer la carrera espacial que luego ha seguido ¿no? para ir hacia la Luna y tal y entonces ya se abandona porque también se teme que si una vez tú has detonado en la Luna está, has generado no esa, se puede volver, claro. has, has generado algún tipo de radiación que impida la que colonización sea, Una de las cosas que se ha dicho es que el ser humano no ha vuelto a la Luna no ha habido nuevas emisiones Porque después de la llegada del hombre a la luna se detonaron cosas allí y, y no, no se puede ir. No, no digo que haya pasado, digo que se ha dicho que ha pasado. Sí, sí, no, bueno, se han dicho muchas cosas, que había sí, también sí. extraterrestres que, que por eso ya dijeron que ya no iban a ir. Lo cual hombre, yo creo claro. que es todo lo contrario, porque si tú te encuentras allí restos de una antigua civilización, yo imagino que hubieran ido más a tratar de excavar y ver todo lo que allí hubiera, aunque lo hubieran disfrazado, ¿sabes? Las, las investigaciones, pero bueno. Total, que como digo, el proyecto se, se canceló, ¿no? Y, y comentaba que sí que hay información de que había un proyecto soviético en paralelo, que tampoco llegó a culminar, también más o menos en esos mismos años, eh, se ha recuperado parte de la información, y ellos también querían eh, hacer un lanzamiento contra contra la Luna... Eh, simplemente como una demostración de fuerza como digo, también se abandona eh, estas líneas de trabajo y ahora lo interesante es ver cómo hemos sabido de esta historia de este proyecto y bueno, es, ha sido realmente relativamente reciente eh, cuando muere Carl Sagan hay un autor que es Key Davison quien decide hacer una biografía del astrónomo y del astrofísico ¿no? y entonces cuando Carl Sagan muere en el año 1996 y él investigando la biografía de Carl Sagan es cuando va a tropezar con una serie de artículos de él que están relacionados con esta información porque él parte de la tesis doctoral o de los trabajos que él había hecho postdoctorales luego los va a publicar y tenía relación con proyectos que tenían que ver con este tipo de, de, de actuaciones eh, sobre la luna ¿no? entonces esto es lo que le dio la pista de, tirando un poco del hilo de dónde él pudo hacer claro porque él los, los artículos no los pudo hacer inventados ¿no? tenía que estar integrado en algún tipo de equipo eh, que hiciera Eh, los cálculos o que hiciera este tipo de, de proyectos aunque fuera simplemente en una fase de prototipos y es ahí cuando él tirando del hilo se encuentra con este proyecto se publica la biografía en el, la biografía sale más o menos a reducir esta iniciativa secreta de los Estados Unidos de lanzar bombas contra la luna y ya habla el director del equipo a partir de que sale como digo los medios de comunicación sale el director del equipo este rifle y es el que confirma realmente todo el proyecto pero los Estados Unidos oficialmente no han confirmado nada. Se ha pedido que se desclasifique parte de la información del proyecto A119, a y lo único que ha, por la ley, que sabemos que ahora era de, de transparencia, ¿no? de, de, de sacar este tipo de, de documentación a relucir, pero se ha comprobado que la, la gran mayoría del proyecto se, se eliminó dentro del, del Instituto Tecnológico de Illinois. O sea que nos quedan las declaraciones de, del director del equipo La, los eh, artículos que publicó Carl Sagan sobre el tema y bueno, parece que efectivamente está confirmada que la iniciativa se llevó hasta más un cierto punto de maduración porque como digo ellos calculaban que en unos pocos meses sería factible realmente colocar un cohete con una ojiva nuclear y lanzarlo contra la luna, pero bueno, afortunadamente finalmente se desestimó Se desestimó esta idea. O sea, que hubo alguna cabeza pensante que dijo... ...es mejor no intentarlo por lo que pueda suceder. Sí, parece hasta que al final Hasta donde yo sé, fue el propio Sagan el que puso hincapié... ...en el riesgo que suponía eh, pues, disparar contra, contra la Luna. Y no en el disparo en sí, sino como bien decía eh, Juanjo... ...por el riesgo de transportar eh, material nuclear al espacio porque puede eh, ocurrir cualquier accidente. Y os recuerdo, por ejemplo, que cuando Juanjo Benítez eh, eh, emitió aquel polémico documental en el que recogía las opiniones de Mirlo Rojo, un confidente eh, según el cual habría llevado hasta la Luna eh, pues eh, material de tipo nuclear y habría bombardeado supuestas estructuras eh, Pero eso sería después, ¿no? Eso sería posteriormente. Claro. Con lo cual se supone que este proyecto A119 no se habría abandonado por completo. Luego sí hay que hacer una precisión en las cosas que ha dicho eh, Juajo, y es que eh, Khrushchev efectivamente estaba eh, muy eh, interesado en que coincidiendo con el aniversario de la revolución rusa eh, se pudiera hacer una demostración de fuerza después de los éxitos, ya que estaba cosechando el programa esp espacial eh, soviético, pero yo ellos lo que ponen en marcha es el proyecto de la perra laica es decir, la de llevar eh, en este caso el primer ser vivo al, al espacio en el que se mintió como bellacos porque el animal eh, Eh, vamos sufrió lo indecible y, y apenas eh, no, no llegó ni a ni a hacer una, una órbita completa a la, a la tierra fue una, espacial, tortura, una tortura una tortura y absoluta, vergonzoso absoluta, que absoluta. lo recordemos eh, sin darnos cuenta de eso no bueno como los sí, monos sí. de la Mercury americanas y las ranas que también ha habido ranas que alguien defienda las corazóncitas que ha habido ranas que la luna ha habido de todo ha estado ranas también como fue la primera el primer ser vivo en salir fuera de la órbita es por eso pero, ¿no? pero me gustaría recordar yo recomiendo porque... eh, por, por concluir os recomiendo eh, y, mm, no tiene que haber nada que ver y si sí tiene que ver el, una película que ha pasado en desaparecida para todo el mundo eh, que se es, eh, estrenó en 2014 y que se llama Apolo 18 para los amantes de la conspiración es eh, fantástico. Bueno, sabéis que oficialmente solamente hubo diecisiete misiones hasta la Luna. Supuestamente, la película mantiene que dos años más tarde, en mil novecientos y cuatro, hay un Apolo 18, y lo que se encuentra en la luna, no lo voy a contar, porque no, voy a, no soy pro-spoiler, pero merece la pena que La momia, la momia. <risa> la momia de el, antes, ¿no? Cuéntanos, no, pasa, vía, nada, no pasa nada, no pasa nada, no están no, en no está Se, se encuentran encuentra a los rusos, se encuentran a los rusos. ¿Ah, sí? <risa> <risa> ¿En la luna? Claro, sí, pero... Y a los gallegos, que estaban antes de los sí, rusos, sí. Ya con una seguro colonia, ¿no? ¿no? pero mira, ahora que comentar lo de los rusos, hay una, una sí. cuestión en esto de la conspiración lunar que, que se olvida, y es que cuando los tres astronautas norteamericanos van allí en, en el Apolo 11, eh, los rusos estaban allí. Sí, sí, claro. sí. Es, claro. decir, es decir, hay una amiga Los rusos estaban allí, quiero decir. La Estaba, claro, que casi, según parece, colisiona porque los rusos lanzaron unos días antes que el Apollo 11 lanzan también una misión no tripulada, porque ya no les da tiempo para intentar por lo menos recoger muestras lunares y traerse más muestras lunares que los americanos y por lo menos apuntarse ese punto ese tanto, ¿no? Entonces, durante claro, el problema que tiene es que eh, la la Luna que está a 12 Eh, va eh, hay un, creo que es el que se queda en el módulo lunar y no llega a bajar es Collins, Collins. Collins. Michael Collins. Pues Michael Collins está, mira por la ventana y ve ve un objeto raro y dice eso, ¿eso que es y era la, la luna 12 eh, soviética que estaba por ahí casi en la misma trayectoria creo que tiene que hacer algún tipo de maniobra Efectivamente. para esquivarla y la única final se es estrelló o sea al final se estampó y no pues consiguió es, recuperar es muy curioso nada, ¿no? ¿No? pero es interesante yo... porque estaban al tanto de lo que estaban haciendo los norteamericanos para Quien que no no conocía... lo... quienes están al tanto de lo que estamos comentando son nuestros oyentes, eh, con el medio Rosaventos Geni te dice a ti, Joajo, habla bajito no te voy a escuchar, tal, aunque recupera el proyecto <risa> y, y también nos dice uno de nuestros y también nos dice uno de nuestros oyentes, como siempre simpaticísimo, lo tenemos y hay que recordar es una estrella, Ángel Gabay es sí. que no se fiaban de la luna porque tiene una cara oculta <risa> <risa> es, es buenísimo, es buenísimo <risa> P Floyd le sacó bastante <risa> partido sí. eh, la cara sí, oculta, sí. menos mal <risa> Y los chinos también. No, que, que, que no lo sabía el, el detalle, de hecho eh, lo supe gracias a un reportaje de A3 Media el, que emitieron el otro día por televisión, en el que efectivamente hubo estas maniobras y los primeros en alertar a... Um, a Estados Unidos, a Houston, del problema nunca mejor dicho fueron los españoles desde, desde Frenavilla, de ¿no? Ver, sí. No, lo diré, Robledo de Chabela donde donde estaba la antena emisora que llegaba antes Segundos que ninguna antes. otra parte del, del mundo la, la, la emisión entonces es, es muy curioso, ¿no? que tuvimos que ser los españoles quienes eh, resolviéramos o cuanto menos comunicáramos ¿no? o hiciéramos de enlace a ese problema coyuntural que bueno, tuvo que movilizar cosas en, en Houston, ¿no? Ha pasado medio siglo y seguimos en Descubriendo Cosas, seguimos haciendo comentarios, es que fue un hito la llegada del hombre a la luna, que por cierto, fue retransmitida el otro día un programa especial en Onda Cero, con Carlos Alsina, está en la página web en www.ondacero.es, ahí está ese programa especial de alcina recuperando... El retransmitiendo cómo hubiera sido, cómo fue esa llegada del hombre a la luna hace 50 años. El primer ser humano que puso su pie sobre la luna dijo eso de... ha pasado de la historia esa frase, ¿no? Eh, un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Todavía no sabemos si improvisó la frase, si lo estudió, si no la estudió... Yo creo que... Eh, no, Hombre, le, Armstrong, le, Armstrong admitió que, que llevaba una notita, o sea, sí, que la había preparado, ¿eh? Sí. No, no no, no, le salió así por inspiración oh, divina, queda mal, ¿no?, decirlo. Que, que, por cierto, Neil Armstrong habló y habló en su momento, y fue uno de los astronautas, Emanuel Carbellal, que dijo, yo he visto ovnis. No, no, al revés, se, al revés, se, sí. se ha dicho mucho, sí, se, se, se ha dicho mucho que pasaron muchas cosas... En la misión del Apolo 11, no, no, lógicamente. No digo en esa misión, ¿eh? digo... Sí, no, no, momentos. no. Hay otros, muchos, ahora hablaremos de ellos, muchos astronautas que han reconocido que han presenciado fenómenos extraños, pero en el caso de Armstrong, claro, se generó a partir del mismo minuto cero toda una serie de teorías de la conspiración y, y unos meses después él estuvo en España, nuestro amigo Moisés Garrido acaba de rescatar de los archivos de televisión española el el fragmento, y no os lo compartía en, en, en el grupo de Facebook de Loco Crítico, del de programa La Clave, en el que le, le preguntan directamente, oiga, ¿y esto que están contando de los ovnis y tal? Y él se mostraba perplejo, decía que, que la, se había enterado de eso al volver a la Tierra, lógicamente, porque es cierto que eh, desde el mismo momento que se pone en marcha, no esa misión, sino todas las misiones espaciales, pro, probablemente seguramente ese momento nosotros ninguno de nosotros lo vivimos ¿no? pero nuestros padres sí lo vivieron y nuestros sí, claro, abuelos fue y debió ser posiblemente el momento en el que hubo una, una especie de conciencia planetaria, o sea sin distinción de razas, de, de credos, de estatus social, todo el planeta estaba pendiente de lo que estaba a punto de hacer Neil Armstrong, ¿no? y creo que eso no se ha repetido nunca, antes de ayer sacaba un, no recuerdo el nombre, creo, un periodista... Manuel, con, con la venia, yo creo que el único momento en el que eh, la, la peña ha estado tan <risa> pendiente del espacio, fue cuando el, el tío este loco eh, de apellido impronunciable Saltó se tiró... Logo, sale, fue, ¿Te <risa> acuerdas? Sí, que todo el mundo está, todas, todos los países del mundo estaban igual, pendientes de la tele no, pero yo, ver yo, creo si creo de, yo creo que lo de Armstrong debió ser todavía mayor yo creo que lo estuve comentando estos días con mi padre, que no lo recordaba se llamaba el tío, sí, sí. y de Que, que eso fue vamos que se paralizó todo el planeta y hace un par de Menos días en la unión soviética que no se no se no, retransmitió la señal. no, no, es que no se retransmitió la señal o sea que ahí... Pero fíjate hace antes de ayer se publicaba una una crónica en el país un, un, un periodista español que comentaba que él en ese momento estaba en un despacho del Frente democrático de liberación de palestina en palestina y como todos los los los guerrilleros palestinos estaban ...pendientes con todos los problemas que tenían... ¿no? Claro, que... no, ...y además hay que tener en cuenta que apenas había... ...televisores, claro, o sea, que es que... Claro. Era ...la señal llegaba a, a, a cuatro... ...todas las familias o los vecinos reunidos... ...yo creo que fue un momento épico... ...bueno, pues eh, Armstrong decía que no... ...que él no vio ni, ni ruinas... Ni, ...ni ovnis, ni nada... ...pero esta semana a raíz de toda esta eclosión de noticias sobre la Luna, un ah, claro. viejo conocido, no, Antonio Laseras, que es un veterano divulgador Sería claro. Que lleva toda la vida, es una especie de Jiménez del Oso argentino, digamos, que lleva o sea, toda la es vida. Es autor de un libro que se llama OVNIs y astronautas. Claro, pues él Pero. ha conocido a varios personalmente. Porque claro, con esto hay mucha información eh, falsa como todo y cada vez más con todas estas teorías de la conspiración, exopolíticas y tonterías de estas, pero él eh, recuperaba esta semana eh, varios contactos personales que tuvo coincidiendo con varios, con varios astronautas, tanto norteamericanos como soviéticos que esto también es importante, y que no solo reconocían haber protagonizado experiencias OVNI, sino que tenían la convicción absoluta de que el origen de esos OVNI era extraterrestre. Así con todas las letras. Y esto a mí me ha hecho reflexionar sobre ese precepto de, la, de las teorías conspiranoicas de que los astronautas saben, y los técnicos de la NASA saben, pero no hablan porque hay una consigna de secreto. ¿no? Esto lo hemos oído un millón de veces. Y es falso. Es totalmente falso, porque los astronautas han dicho lo que les ha dado la gana, y han dicho cosas mucho más increíbles que la de los, las ruinas en la Luna, o, o que no se llegase, o todo, o todo esto. Eh, Antonio Laseras eh, habla, por ejemplo, de Edgar Mitchell. Edgar Mitchell fue el sexto hombre en pisar la Luna... Eh, él, eh o sea Edgar Mitchell no solo dice abiertamente si sí, se sí, hay extraterrestres, yo estoy convencido, con lo cual ya se carga el secreto de la NASA, sino que además este tío cuenta que desde la Luna hizo experimentos de telepatía. Mm. Este tío es uno de los patrocinadores de la Asociación Noética que estudia medicinas alternativas, terapias, para parapsicología. Estuvo, estuvo cien, este, ética, este tío psicología. es el responsable de meter a Uri Geller en el instituto Stanford y creía que Uri Geller estaba en contacto con seres de la nave que venían de otro plano o sea y es cofundador del Instituto el, el de no también no hay no, influyendo bastante pues, pues, para fíjate, que entonces, capital ¿eh? o sea para ese para, argumento ¿sí? que es bien, tanto y no conspiranoicos de que no no no pueden hablar porque hay un secretismo pero si dicen barbaridades pueden sí, decir lo que pero las barbaridades suelen decirlas una vez se han jubilado seamos seamos no, no, no, no, para bueno él acababa de volver de la luna sí, no, cuando, no. cuando Geller llega al Stanford sí. él acababa de aterrizar de hecho él tuvo tanto peso a Geller se le admite en el instituto Stanford porque Pero cualquiera yo, le chistaba a un astronauta de que acaba. es diferente a todos ¿no? Eh, sí que es cierto que él cuando Brian... vea la luna es como si se le abriera la mente y la boca, un poco para decir cosas, ¿no? Brian O'Leary, <risa> ¿Eh? este sí. no solamente decía exactamente lo mismo, sino que recuerda en este artículo a Antonio Laseras que él tuvo la oportunidad de charlar con Brian O'Leary, mientras, mientras visitaban la huella del aterrizaje OVNI en el Cerro del Pajarillo, en el Uritorco, cuando asistía a un congreso de ufología en Argentina. Uh -huh. Fíjate el secretismo, ¿no? los de la NASA no pueden hablar de OVNIs, pero van a congresos de ufología y se van a visitar las huellas del aterrizaje. Marina Popovich, Popovich que es una heroína, Popovich estuvo casada con Pavel Popovich, que participaba en los congresos de la MUFON de la MUFON sí, y que, sí, y que además todos reconocía ellos ya que había... no eran astronautas en activo Manuel todos ellos a un repetir... trato de confidencialidad eh, bueno, eh... de acuerdo antes lo, todos lo hacemos antes eh, Gordon Cooper Gordon o, Cooper pero... que fue un héroe porque ganó eh, tenía el récord de permanencia en el espacio en su momento él participó en el programa Mercury y después en el Gemini Gordon Cooper no dice que viera un OVNI en el no, espacio no, pero no que dijo aví... que vieran ovnis porque lo fotografió Mira, y de hecho, creo claro. que podemos escucharlo incluso. No sé si podemos escuchar el testimonio de Cooper. Vamos a oírlo, si te parece. Este tipo que habla con esa borrota es astronauta fotografió ovnis es William Cooper se pasó más de sí, sí, y la voz es de 24... cuando tenía 20 años ¿no? <risa> qué malo eres <risa> no la, la vuelta a la, porque, gravedad, es la gravedad es que es verdad es que es verdad muchos de ellos es verdad que cuentan lo que les da la gana pero lo cuentan cuando se han jubilado o cuando no, ya no tienen cierto, una dependencia sé, contractual no, no, no. con pero además da igual porque lo pueden contar todos después o sea si realmente hombre, claro cuenta, sí por supuesto ¿tú, tú crees de verdad que si un tipo como, como Cooper o un tipo como Mitchell o un tipo Como, o una tipo como Popovich, o un tipo como Oleri, o tantos otros, tuviesen la más mínima información de que hubiesen existido restos eh, de construcciones en la Luna, de que hubiese, se hubiese producido un contacto, de que la Luna fuese hueca, no lo dirían. Antes, pues ahora, después, no. antes de... Evidentemente o sea, que sea, no, hacen telepatía es... desde la luna, meten a Uri que contacta con la nave espectra. Punto, desde bueno, un punto favor. estricto de sentido común, ya no unas ruinas en la luna. Si encontraran una evidencia extraterrestre, van primero a comunicarla a sus superiores, porque estamos hablando de que en esa época hay una dependencia militar extraordinaria, y cuando sus superiores les dieran la autorización, porque hay un mando jerárquico, pues eh, lo hablarían y si no, esperarán a jubilarse para contar sus evidencias. No, pues o, o, el... o a veces pajas mentales, eh, que también los hay. Mm, no, no porque sean astronautas eh, hay que creerse al 100% de lo que digan. Pero y si no se trata lo, de eso, no pero, claro. pero vamos a que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que el 23 de octubre de 1979, Donald Slayton, en el National Inquirer hace unas declaraciones de, de un avistamiento de un platillo volante que él ve, eh, que primero era como un, de un diámetro de un metro aproximadamente, pero nada más colocarme detrás de aquella imponente cosa no parecía un globo, se parecía un platillo, un disco, volaba a 500 kilómetros por hora. O sea, que ellos cuentan... ...avistamientos, cuentan experiencias... sobre ...muchas de ellas, muchas de ellas... ...luego tienen una explicación... ...el astronauta está con... Eh, eh, además no es sé solo que lo cuente el astronauta... ...es que todas las misiones espaciales... ...están seguidas y monitorizadas... ...no solo por todas las bases de NASA... ...a lo largo del planeta... ...en el caso de la Polo 11 había tres que estaba siguiendo... Eh, en, ...entre ellas la, la española... 3, ...toda sí. la misión espacial sino por radioaficionados, um, radio por um, um, astrónomos. Todo el mundo tiene los ojos puestos ahí. Y en varias ocasiones se han filtrado las conversaciones en tiempo real. El último, el, el astronauta de la NASA, es en el 2013, que es chino o japonés, no, no recuerdo, que ve una cosa extraña y el tío lo cuenta. Estoy viendo un objeto blanco que gira fuera de la cápsula, Bueno, luego se encuentra una explicación o se, o se aporta una explicación. Me da igual que sea cierta o no, que sea una nave de las Pleiades o Venusiana. Lo que quiero decir es que es falso que no hablen hablan, yo, yo y hablan que... en tiempo real, y además escuchamos las conversaciones no, yo, yo, yo, so... bueno, quería comentar una cosa que también imagino que es, eh, cómo gestionas emocionalmente el haber estado en la Luna y luego volver a la Tierra poner los dos pies en la Tierra, que eso también les ha pasado a muchos, es decir pero son si cosas vuelven... distintas, no, no, además, que han estado, que muchos... ¿cuántos? 10, 12, 12, 12, bueno, pero pero quiero decir que, que bueno, pero luego ha habido más misiones que no, claro. la, la estación espacial y tal no pero quiero decir que a muchos también les ha supuesto una experiencia muy transformadora Que a lo mejor a alguno les ha despertado también ciertas ideas metafísicas y tal. Ni Lastro, por ejemplo, no vio un ovni, pero sí que se fue a los tallos, buscando civilizaciones desaparecidas. Michel, ¿eh? por ejemplo. Claro, Michel, o sea, el, yo me refiero y, a eso, que el, quiero decir que... que... también... El... No, no, no Einstein, llegó a es alguna. el que... Claro. No, pero, pero, pero, sí. Quiero decir que, que yo entiendo pero, que también muchos de que ellos que seguramente, al es. estar allí, ver la magnitud de, de eso... El, de verse, claro, no sé. se supone una experiencia... Aquí hablamos de CM es cómo le transforma a la gente. Contactos o avistamientos ovni que transforma la a la, la gente. es una experiencia ha podido vivir un ser humano. y volver como héroes volver otra vez a la vida común. Y no, y es experiencias psíquicas y experiencias físicas, que también les deja huella. han fabulado esas experiencias. No, no, no, yo digo que cada caso es un mundo. Y que habrá que mirar, por ejemplo, se sabe, y ahora también, como digo, ha salido en estas noticias, que ha habido esta multitud de noticias que tenemos, eh, se ha hablado de la vida que tuvieron después muchos de los astronautas, que cayeron en depresión, que tuvieron crisis alcohólicas, que gestionaron muy mal la fama y el éxito. Bueno, pues eh, todo eso son cosas que tú estás en una nube, nunca mejor dicho, y luego vuelves no, y... nave. nave <risa> la no en la luna, <risa> Pero, nunca mejor eh, dicho. También, ¿no? puedes, o sea acabar, que... puedes saber hasta la luna y no oírte nunca. <risa> ver, ver, ahí. Si eh, mi, ahí. mi lo argumental es simplemente que cuando los astronautas han querido contar algo, han sido libres para contarlo, y han contado cosas absolutamente extraordinarias. En 1992, Giorgio y Filippo Bon Giovanni, en una de esas giras dos contactados italianos, que aseguraban dos hermanos italianos, que aseguraban estar en contacto con extraterrestres, hicieron una serie de giras por América Latina, por África y por los países del Este. Y en los países del Este, cuando llegaron a Rusia, en Moscú estuvieron en la ciudad del espacio. Y aunque sean unos alucinados o lo que tú quieras con sus estigmas y sus cosas, lo cierto es que recogieron unos testimonios sorprendentes de cosmonautas rusos que contaban unos avistamientos espectaculares y aquí no hay intermediarios porque las grabaciones de esas entrevistas están en Youtube, se pueden ver y tú puedes ver al astronauta, por ejemplo a Vladimir, que a mí me parece uno de los casos más alucinantes que yo me he encontrado Vladimir Kovalyanov que fue uno de los tripulantes del Soyuz 29 en junio de 1978 lo que este tío cuenta que vio no es muy difícil de explicar con cualquier explicación convencional porque es algo muy cercano en el que él describe un objeto con ventanillas y, y casos de estos eh, los hay entonces yo puedo aceptar que cuando vuelven a la Tierra que ellos den no, no, lo, no, no, no, no, no, no lo que tú quieras pero lo que yo quiero decir es que cuando tú extraes simplemente las declaraciones de los avistamientos y dices, pones astronauta tú ya das la pota como que es un astronauta y que como que ya no sé, que es casi como un polígrafo de la verdad o que está Exacto. fuera de todo, yo lo que me refiero es que habrá que ponerlo en contexto en su biografía claro. y es pero lo que es te sin, digo, sin habrá sin gente embargo... que lo haya gestionado muy bien, gente que a lo mejor ha tenido una derivada espiritual y habrá que meter esas declaraciones del cómo él vio a lo mejor una luz y, y luego le ha dado una dimensión, pues eso súper radical, metafísica o no, a lo mejor es un tío que se ha mantenido muy firme muy, eh, no sé, muy cuerdo durante toda su vida y entonces tienen más valor esas declaraciones, Me refiero a eso, claro pero Aunque solo sea otra, por una cosa muy sencilla, cosa, y que pues es, es casi etimológica, revisarlo. que toda, todos los casos todos los casos recogidos en la literatura ufológica, me da igual que sean OSNIs, que sean aterrizajes, que sean detecciones radar, por definición, todos los casos OVNI recogidos en la literatura ufológica, en el caso de permanecer como inexplicados, como no identificados, serían aeronaves no astronaves, porque se producen dentro de la atmósfera. Solo los casos reportados por astronautas, suponiendo que después de una investigación seria permaneciesen como identificados, aceptarían que hablases de astronaves porque están fuera de la atmósfera, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el tratamiento que hemos hecho en esta semana tan especial en la que se han celebrado la llegada del hombre a la Luna hace 50 años. Años. Hace 50 años el hombre salió fuera, el mayor destino, el destino más lejano, 300.000 kilómetros al que ha llegado el eh, ser humano. Eso está muy muy arriba y lo que vamos a hablar ahora y comentar ahora, Josep, está muy muy abajo porque es una ciudad subterránea. Así es, y ya que hablábamos de rusos, pues nos vamos a Rusia, en concreto a, a los alrededores de la ciudad de Derbent, donde. Bueno, ciudad eh, si, eh, edificio, edificio, eh, me he pasado un poquito. No, <risa> digo, digo que nos vamos a la ciudad de Derbent, pero hay una fortaleza medieval que es el, el, el, el, la, el enigma en cuestión, eh, y en concreto bajo eh, la fortaleza medieval de Narinkala, que está protegida por la UNESCO. Perdón. Pues eh, los, los científicos ah, acaban de encontrar algo pues que no tienen ni puñetera idea de lo que es. Vamos, sí saben que es un edificio, pero la cosa es qué clase de edificio Es porque eh, digamos que no existe un registro eh, historiográfico que permita eh, sacar, a la, sacar de dudas a estos investigadores y eh, lo que entienden es que eh, por descarte pues van, van realizando el, el, las investigaciones. Y veréis, como he dicho, que se trata de un lugar eh, que es, vamos, patrimonio de la UNESCO, no se puede excavar. De manera que eh, lo que han uh, utilizado para localizar e incluso determinar la forma y las medidas que tendría este edificio es la técnica de los muones. Seguro que os suena, porque es la misma que los japoneses emplearon junto con los investigadores del MIT francés y los arqueólogos egipcios para la exploración de la pirámide roja en, en Dashur, para la pirámide de Keops. En Dashur se hizo, de alguna manera, la primera experimentación para saber cuán de fiable era la técnica que no se había puesto en marcha previamente y luego se aplicó a Keops con aquella polémica eh, afirmación de que sobre la gran galería existiría otra de iguales dimensiones como poco eh, una oquedad de esas características ahí encima. Pues bien, gracias a esa técnica que recordemos es lo que lees la cantidad de, de rayos cósmicos, de muones, que penetran en, en una serie de sensores que están instalados y determinan, en función de la densidad de las piedras, pues la forma que debe de tener esta esta historia. Y lo que han encontrado es, efectivamente, un edificio en forma de cruz eh, que está justo debajo de esta fortaleza medieval, y que especulan, primero, con la posibilidad de que se trate de una iglesia de los primeros cristianos, que pueda ser, y esto sería decepcionante, un depósito de agua, y, en tercer lugar, que pudiera tratarse de un edificio de culto Zoroastrista. Zoroastro, ya sabéis, es aquel profeta eh, que mil años antes de Jesús hizo las mismas cosas que Jesús. Esto es increíble. No sé quién se copió a quién. Ay, Bueno, sí, la cuestión del tiempo, perdón. Eh, <risa> la, la, la cuestión es que eh, para los investigadores la más factible es que se tratara de un templo de los primeros cristianos. Mm, al menos así es como lo cree Natalia Polukina, mira que bien me ha quedado el ruso a mí, eh, que es doctora en física y matemáticas, que está en, en esta investigación que sí ha podido determinar que se trata de una estructura de eh, 11 metros de altura de 15 metros de largo en, en el eje norte-sur de 13 metros de ancho, de este a oeste y unos brazos en cruz de casi 5 metros y una anchura de 4 metros de longitud como veis, tiene una forma de cruz Y, y, y esto es un hecho determinante de que puede ser una iglesia eh, pues de, de tipo cristiano, habida cuenta de que si se trata de una cisterna, hay algunas cisternas eh, de más de diez metros de profundidad situadas en los alrededores y que no tienen, por supuesto, estas eh, longitudes. Y finalmente hay que decir que eh, bueno, la, la fortaleza de Narikala se remonta al año 300 después de Cristo, por lo tanto estaríamos en una fase muy previa verdad del, del cristianismo en, en, en Rusia, así que esta es un poco la, la noticia. No, pues, no a, mí, me parece, a mí lo que me parece muy interesante es sobre todo el método que han tratado de utilizar. Lo de los mones. Claro, para intentar recuperar la forma, ¿no? ya que no se puede excavar. Porque yo sí que he visto, claro, había un poco de información un poco confusa porque han estado distribuyendo una foto que se veía del de, de lugar. Como que reviente, a mí lo que me daba la sensación es que eso era un aljibe, eh, la foto que oh. bueno, que llenaba un poco las portadas de, de la información de la noticia, y además tenía como arcos apuntados, o sea, que eso no me sonaba oh. que fuera tan antiguo. Luego sí que he visto que lo que tú dices, toda esa reconstrucción que han hecho así un poco en 3D virtual, que sí que, bueno, ya son bóvedas ahí de cañón parece, que serían efectivamente las claro. antiguas. Y además creo que parte de alguna de esas bóvedas eh, se puede acceder, es decir, porque cuando llegan los árabes a la localidad lo que hacen es enterrarlo, ¿sabéis aquello de que sagrado sobre sagrado y no, pues aquí no respetaron nada y los árabes lo que hicieron fue enterrar directamente la construcción, de manera que el, el enigma está ahí eh, pero hasta donde, hasta donde yo sé, creo que hay una parte de una de las bóvedas que, eh, digamos, emerge, que, que se puede ver la forma abovedada. Las, eh, la una y cincuenta y minutos, esto es el Arrosos Vientos en un programa extendido como tenemos todo este mes eh, de julio, hemos empezado a la una, acabaremos a las cuatro y media de la madrugada en la sintonía de Onda Cero. Estamos en la tertulia zona cero, vamos a, antes eh, de las noticias a escuchar un poquito eh, un tema terrible, terrible hemos eh, comentado cosas eh, muy positivas y muy buenas para la humanidad como fue la llegada del hombre a la luna y toda esta información eh, que, que se está sabiendo ahora, eh, aún 50 años después eh, pero esta información nos lleva a Mozambique creo que es eh, a una persona, le quitan eh, los órganos eh, sí, no sí, para tráfico terrible. de órganos que eso no existe, eso es un mito pero sí para hacer rituales Sí, además es, ha sido una semanita eh, agitada en, en varias partes de África eh, porque en Tanzania se siguen produciendo casos de secuestros, asesinatos y mutilaciones de albinos o mutilaciones sin llegar al homicidio que no sé qué es peor porque en, les amputan brazos, piernas, orejas, bueno, de todo. La semana pasada... Eh, un, en la provincia mozambiqueña de Manica eh, una persona intentó matar a su propio hermano, Albino y hace dos semanas en la provincia de Tete, también en Mozambique un matrimonio fue detenido cuando intentaba vender a su hijo Albino de dos años por cuatro millones de meticais, que son unos 60.000 euros Para que fuese utilizado en rituales Lo de los albinos lo, lo teníamos ya bastante claro Lo hemos comentado varias veces en la tertulia El año pasado, yo recuerdo en la, última, en, en la temporada anterior Que es de eco... las eh, creencias extendidas y admitidas por parte de la población De la creencia en que eh, ser albino es algo así como un castigo divino Y entonces se va... Claro, ah, es lo diferente, sí, claro. el drama del diferente, ¿no? Mm. En una población eh, nativa en la que todos son de raza negra, de repente surge de una madre negra un niño completamente blanco, con esos rasgos, y siempre fueron rodeados de toda una aureola de leyenda. Sí, Yo sí. tuve la oportunidad de superstición constante. Claro, claro. Pero desde hace unos años eh, la cosa se ha ido completamente de madre, y eh, el año pasado decía... Pero esto, perdona, también los chamanes son los que alimentan ese tipo de cosas. Exactamente. El año claro. pasado comentábamos en la tertulia una iniciativa que se dio en las Naciones Unidas y, y en la Comunidad Europea en la que se trajeron a varios supervivientes de estas agresiones, personas mutiladas, a las que les habían amputado un brazo, una pierna, un, un miembro, para utilizarlo dentro de rituales, y el testimonio fue brutal. Yo recuerdo los, los, los vídeos de las declaraciones, había unos testimonios terribles, de, de acuerdo especialmente a una joven, Eh, que contaba como de, de noche de repente se introdujeron en su casa varios desconocidos y le, eh, con un machete le cortaron un brazo para llevárselo una chica albina y reconoció que uno de ellos era uno de sus vecinos de, del poblado y la policía tiene ya muy clara que los responsables de, de, que están detrás de, de esta psicosis que a mí me recuerda al pánico satánico que hubo en Estados Unidos a mediados de los ochenta Esta psicosis de, de que los albinos pueden generar algún tipo de elemento más de con poderes mágicos para los rituales son los médicos tradicionales los brujos los hechiceros los entre comillas chamanes uh -huh. que, que es otra lección más yo estoy harto de repetirlo aquí una y otra vez cuando hablamos con tanta admiración de las tradiciones ancestrales de las sabidurías legendarias del conocimiento de estos hombres mágicos y demás pues que entre esos hombres mágicos hay sinvergüenzas zumbaos como en todos lados ¿no? como en cualquier núcleo urbano pero es que ahora eh, el problema y esto ya es una locura Es que en las últimas semanas, solo en Mozambique, se ha detectado el asesinato de cinco personas que sufrían alopecia, de cinco personas con calvicie, que según las, los, la policía local... Eh, también ahora son los señalados como los que tienen algún tipo de capacidad mágica con sus miembros, ¿no? Y según declaraba hace unos días en Radio Mozambique, el comandante de la policía, Alfonso Díaz, eh, ellos detectaron uno de los casos en los distritos de Milangue y Morrumbala, en la provincia de Zambecia, cuando dos personas que fueron detenidas por la policía, Eh, estaban en uno de los cementerios locales desenterrando el cadáver de un hombre calvo lo decapitaban y pretendían llevarse la cabeza para ser utilizada en, en rituales mágicos ¿no? lo mismo ha ocurrido con, con otros casos hasta cinco personas repito, con problemas de, lo, de alopecia que han sido atacadas y que han sufrido mutilaciones o homicidios solamente en Mozambique supongo que esto se extenderá por otros países de África en las próximas semanas Y, y nuevamente las autoridades señalan a los médicos tradicionales, a los hechiceros, que para conseguir dinero bueno, pues hacen cualquier tipo de puesta en escena y de relato mágico que puedan justificar con alguien diferente, como la alopecia. No es un problema tan extendido en África como aquí. Sí, que es una rareza. Siendo una rareza, pues como alguien con seis dedos o como un albino. Pues ¿no? como vaya un turista un poquito sin pelo, pobrecito. Vamos, ese es el objetivo rápido. y encima blanco. Pues ya ni pues te cuento. No te sí, cuento. Ahí, ahí yo creo que también dependerá. Habrá que ver si esto se está un poco generalizando. ¿Contra qué? Porque eso ya no lo sé. Eh, o sea, ¿qué tipo de remedio se está utilizando y contra qué? Porque imagino que estaba estimulado por algo. Es decir, una enfermedad que esté ahora mismo, o una crisis de algún tipo, que esté proliferando en ese momento en el bueno, país. No busques buscando... una justificación esotérica, mágica, sino no no, que... no, no, no, si es algo concreto. Es, por ejemplo, te digo, aquí, por ejemplo, cuando se extendió la tuberculosis, pues estaban los acamantecas y había un montón de cosas. ¿Por qué? Porque proliferó la tuberculosis. Entonces me gustaría saber... En ese contexto, si ahora mismo esto, tú te estás comentando que parece que, que está sí, abundando más... Si hay algún brote de ébola o hay alguna que otra que cosa. Alguien está considerando que es un remedio le, le y entonces está en proliferando. Congo, claro. sí. Por eso digo que habría que sí, ver sí, no, cuál es, es el motivo... Congo que justifica ahora, no? ¿Qué, qué en Mozambique comentamos ya también la, en, la, en la temporada pasada, recuerdo, lo del brote de los cazabrujas y los cazabampiros. O sea, que de uh -huh. repente se había comenzado a señalar a personas como vampiros o como, o como brujas, y igual que ocurrió en Salem o ocurrió en Zugarramurdi, pues de repente la turba enajenada, pues se toma la justicia por su mano, y claro, como todo el mundo sabe, cuando a un vampiro le atravesas el corazón con una estaca, se muere. O sea, que si le atravesamos el corazón con una estaca y se muere, va a ser es que era vampiro. vampiro. Pues eso es lo que está pasando, que, concretamente en Mozambique, en, en, en el país vecino, en Malawi, que es un lugar maravilloso, pero también se está contagiando ese, esa, esa paranoia, porque esto es algo tan contagioso como el ébole, Este tipo de supersticiones, de repente... Como el tranquilo. Como el No, por cierto, no, no, sí, es que, el ébole no es contagioso. Perdonad, ¿vale? pero es que ha sido su cumpleaños en el día de ayer, o sea que... Sí, le vale. pues no, no, sí. podemos ya felicitar. Y ahí me viene la asociación de ideas. Ayuda. <ríe> <ríe> <risa> no, lo del Evole no se contagia Eso es exclusivo Bueno, pues ahora escuchamos las noticias Segundo cero Nos ponemos al trato de todo lo que ha ocurrido Y está ocurriendo Y después continuamos ahí Tenemos programa hoy Hasta las cuatro y media de la madrugada Insistimos, eh, programa extendido Esta noche hemos empezado a la una Acabaremos a las cuatro y media de la madrugada Aquí en la sintonía de Ondatero En la Rosa de Vientos queda Tertulia Tendremos Ecos del Pasado con Laura Falcolara. Tendremos también Mujeres con Historia con Silvia Casasola. Recuperaremos una cosita muy interesante sobre la búsqueda de secretos del cerebro humano. Pero todo eso os lo contaremos después. Os lo contaremos en tras en las en noticias Segunda, cero que llegan ya, ya mismo.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 Señor rosa ventos eh, continuamos en ondacero Almodía Rosaventos es nuestro hashtag en Twitter Almodía Rosaventos esa es la etiqueta con la que podéis eh, mandar a vuestros mensajes. Eh, comentarios eh, respecto, muchos comentarios respecto a las noticias eh, que os hemos comentado esos 50 años de la llegada del hombre a la luna ese proyecto, el A-119 ese proyecto que ahora se han conocido todos los datos, antes de la llegada del hombre a la luna el proyecto militar eh, para bombardear la luna con una bomba atómica y ver las reacciones de la gente era casi un objetivo propagandístico el que existía, hemos hablado también de un edificio subterráneo en Rusia y hemos hablado también de ese suceso terrible, terrible en Mozambique, la muerte de esa persona la utilización de sus órganos para una serie de rituales y tenemos más informaciones y más noticias por ejemplo esta que nos va a comentar ahora Juanjo Sánchez Zoro sobre el hecho de que algunos de los primeros sacerdotes eran sacerdotisas y el Vaticano no, no se ha interesado por decir la verdad ¿no? di la verdad toda la verdad y nada más que la verdad que por cierto aunque ¿Eh, se, aunque se ha comentado mucho aunque se ha comentado mucho ¿eh? Eh, yo creo que el auténtico feminismo es no estar en profesiones de hombres no estar en el ejército como lo general pues no, no Uy, y que te estás noticia. metiendo no, no, que se yo, yo, considera yo. como profesión de hombre eh, el ejército masculina violenta el... me parece que la iglesia católica no es una no es algo feminista no creo que no <risa> No, por... no, no lo ha sido nunca. Pues feminista, ser, la... feminista, la es... vamos, no lo ha sido es nunca. El, el triunfo sería que hubiera mujeres presidente, eso sí. Y papisas, no quieras una papisa. No quiero ni una papisa ni un papiso. Yo creo que el triunfo es que la mujer sea lo que le salga del es... potorro. Ay, ay. Que sea lo que quiera, incluso que tenga el pues la... derecho... Gente a cometer los mismos errores que cometemos nosotros, claro puede ser ser claro, militar, claro, pero... si quieres plantearlo así sí, pero sí, que sí. pueda hacer lo que le dé la gana claro, claro pues hay magníficas boxeadoras y seguramente habrán magníficas estrategas militares, y no mira ahora han nombrado, nombrado una general en España pues a mí, a mí no, no me gusta el boxeo y, hay... y no me gusta y mira, el ejército, pero, pero, pero, si pero hablando... eso mujer hombre y hablando de la luna por ejemplo que yo estuve en la semana También pasada comentando lo de el proyecto el proyecto Mercury 13 y ahí tres cuartos de lo mismo no no les dieron no les dieron la opción a poder ser astronautas cuando en Rusia sí se lo estaban dando simplemente por el hecho de que había una ley que había, se le había ocurrido a Eisenhower que los únicos que podían pilotar los jets eran hombres. Entonces, para poder pilotar un jet tenías que ser hombre. Y cuando claro, iban pero, a eh, hacer... Pero, pero ojo, no, no cuando iban, yo, Perdona, eh, perdona, mí, que termine, Bruno. No, sí, cuando claro, iban, cuando no, iban no, no a, a coger y hacer esa prueba, loca. cuando iban a hacer esa prueba fue cuando directamente zanjaron de hacer el proyecto, lo anularon que a lo mejor incluso ya tenían noticias de que estaban haciendo las pruebas como astronautas. Pero cuando ya vieron que si conseguían acceder a hacer las pruebas, a pilotar esos jets, aunque lo había conseguido Jack, Jacqueline Concran, que era una aviadora de estas eh, fuera de serie, que tenía oportunidad porque su marido era quien los realizaba y los desarrollaba y los vendía a las fuerzas Eh, americanas y de otros lugares pues claro, ya pues sí tenía acceso a, a pilotar eso aunque estuviese prohibido, pero las otras directamente como no les dieron esa opción pues ya se les quitaron la oportunidad de llegar a ser algún día astronautas en ese momento aunque ahora va a haber la primera misión a la luna donde va a ir un hombre y una mujer por primera vez juntos ¿Eh? que supuestamente va a estar ahí traen apoyando y ya veremos hasta hasta dónde lo, lo, lo consigue hacer en condiciones Si que... lo apoya Trump, ya me quedo tranquilo. Sí, sí, <risa> pero... si, si lo apoya Trump, que es un ejemplo de feminismo extraordinario <risa> y fantástico. Eh, si lo apoya el mayor machista de la humanidad y del... Eh, no, pero fantástico. eso es porque se lo han dado hecho. Ando, de, incluso decían de, de la posibilidad de que fueran dos mujeres, pero vieron que no, que era lo mejor hacer el hombre y la mujer. Pero hablando de lo que tú decías antes, de tener las mismas oportunidades... Lo que decía eh, Jerry Cook, que era una de las que fue de las primeras que pasó las pruebas y que incluso tuvo unos índices mmm, de todo lo que pasó muchísimo mejor que los hombres astronautas, era que ya que era algo tan importante... Que no, que es lo que siempre dice todo, todo el mundo con sentido común y con, con ciertas neuronas bien colocadas. Que da igual que sea hombre o que sea mujer, a quien tienes que poner al frente de las cosas más importantes ah, es a la más gente más claro. válida. No eh, porque sea de un género o de otro directamente rechazarlo. Claro, pero, pero él, no, sería... hay, no hay nadie válido, ni hombre ni mujer, para ser torero o torera. Sí para ser astronauta. Pues deberías hacer un día una no, asociación no de Marina Popovich, que es el equivalente ruso. Ella también fue, la conocían como la dama del Mig, o la princesa del Mig, porque tenía todos los récords aeronáuticos en, en la Unión Soviética. No llegó a salir al espacio, creo que no llegó a salir al espacio, pero igual que su marido, que, que sí tuvo avistamiento OVNI, Pavel Popovich, era una entusiasta, además de la hipótesis extraterrestre, pero era mujer. Y el, el machismo no es una cuestión exclusivamente del capitalismo occidental ni es contemporáneo. Ha estado en todos lados a lo largo de toda la historia. Y volviendo a la noticia de Juan con lo de la iglesia, eh, es verdad que dentro del catolicismo todo, todas las religiones han sido machistas por autonomía. Todos los cultos eh, solares han sido machistas por definición. Pero dentro de, del cristianismo. El poder ha sido machista. Siempre. siempre. Y, y la iglesia ha estado dentro del poder pero dentro pero del cristianismo dentro del cristianismo probablemente el catolicismo ha pecado más de, de machismo que otras opciones mm, Porque está más vinculado al poder porque, más poderoso, no, ¿no? El... como Los sí. anglicanos también, joder, el poder en que lo tenía en Inglaterra, pues eh, pues el rey y el rey dice, pues Enricuito. ahora yo me separo, claro, yo me separo y monto mi propia iglesia, el mismo poder, pero allí hay obispas claro. y hay sacerdotes que imparten sacramentos. También. y en la antigüedad lo que tenían ese Esa opción eran las sacerdotisas, que por eso un poco viene la noticia de, de, de Juanjo, porque en, en las civilizaciones así un poquito, incluso con bastante cultura, las que tenían el poder y las que ejercían la religión eran las sacerdotisas. Pero es que además incluso en el cristianismo, sin salirnos de la Biblia, Hay personajes femeninos con mucho protagonismo que han que, que seguían a Jesús exactamente igual ah, bueno, que claro, los claro, discípulos claro, claro. varones y a las que nunca se le ha dado demasiada relevancia. Bueno, salvo quizá el caso de María Magdalena y, y María de Nazaret y Salomé. Pero había más seguidoras de Jesús a las que se ha omitido totalmente a lo largo de la historia. Pero incluso yo recuerdo cuando estudiaba teología, en, en las clases de teología, los profesores que eran varones, que eran sacerdotes. Cuando surgía eh, en algún momento el tema de, bueno, del sacerdocio femenino y demás, joder, que los comentarios que hacía pero bueno, qué tontería, cómo va a ser una mujer sacerdote, eso es absurdo, es que ¿no? Ella es el que nos lava lo... la ropa interior. Claro, claro, ¿no? <risa> Tiene otras funciones, cuidar la familia, cuidar la casa, que es claro. lo que le decían también a las astronautas de la Mercury, ¿no? Sí, que sí. como se tenían que casar, No podían perder el tiempo viajando por el espacio. Claro, pero tú fíjate. No, incluso decía eh, que cuando volvieran, que si llegaban a hacer la misión, cuando volvieran, su meta iba a ser el matrimonio. Claro, sí, claro. Y, y mira lo que hemos dicho antes, que muchos vinieron y estaban totalmente pasados de rosca. Y, vamos, no llegaron a asimilar ese momento importante que había supuesto... Eh, ...en la historia... o sea y que la, pero ...en la Unión Soviética... alguna la, de las mujeres astronautas... ...yo creo que de las primeras también... ...la, primera, la, forzaron, va... la forzaron a que se quedara embarazada... Sí, ...después de sí. la Tierra... ...para ver claro. qué había tenido el embarazo... O sea, el, ...el estar en sí, su sí, tránsito vale, por el espacio... para ...creo que le forzaron a casarse... ...con un astronauta... Sí. ...y luego eh, estuvieron muy atentos... ...esto lo comentó el médico después... Uh -huh. eh, ...no hace demasiados años... o sea que sí, sí ...pero que me hace gracia por ejemplo... ...el tema del sacerdocio... ...porque es cierto que en la religión católica... No permiten que las mujeres tengan esa opción, pero en cambio sí son ellas las encargadas en hacer absolutamente en muchísimas eh, iglesias todo el ritual de preparar de tal o sea. Al final eh, no les dan el cargo, pero sí lo están haciendo. Sí, es uno de los problemas del catolicismo como lo del celibato y, y que, que bueno, pues, limita el catolicismo frente a otras opciones mm. cristianas, porque eso no ocurre en el protestantismo, no ocurre en las iglesias evangélicas, no ocurre en la iglesia anglicana, que mm. la mujer tiene el mismo protagonismo o puede tener el mismo protagonismo que un hombre. Aquí salvo que sea un problema. Que ahora hay un problema muy grave de falta de vocaciones y que un sacerdote no pueda atender en determinadas parroquias y se permita tanto a una religiosa como a un seglar incluso que oficie la misa, pero eso es excepcional, pero el sacerdocio femenino hoy por hoy en el catolicismo no está contemplado. Sin embargo, intuyo que a lo mejor en los orígenes del cristianismo, lo, lo digo esto por enlazar otra vez con la noticia de Juanjo. No, no, y además hay muchas teólogas que están rescatando esto que está ahora mismo eh, a, a punto de comentar. Eh, la importancia de las mujeres dentro del cristianismo, tanto en la antigüedad como ahora. Ojo. El cristianismo no existe eh, hace más de dos mil años. ¿eh? Otra cuestión es que Dios, la imagen de Dios, eh, naciera siendo mujer porque estaba vinculado a la vida. Pero antes de Cristo no existía cristianismo. Eh, eso es, de es bastante razonable. Claro, bastante claro de acuerdo, bastante pero yo, yo te diría más. Yo te diría que antes de Pablo no existía claro, cristianismo. Claro, pero, es, pero que, es que la imagen de la mujer derrotero. en la religión, eh, en la religión, en las creencias, esa imagen... Eh, de la que estamos hablando es de hace diez mil años, ocho mil años antes del de de nacimiento de, eh, de Jesús, ¿no? O sea que y el Dios nació en mujeres mucho antes que Jesús. Eh, la figura de Jesús. La creencia en Dios es mucho anterior a la creencia en Jesús. Sí, pero todos los grandes monoteísmos han sido muy machistas. Sí, sí, sí, sí claro. El judaísmo, claro, el islam claro, todo. Claro, el pero el ley. hecho de que existan sacerdoteístas no quiere decir que se haya derribado o que se derribe una estructura patriarcal y machista. Por bueno, claro Claro, eso es lo que, lo que digo, que es muy sencillo, creo, ¿eh? Sí, pero bueno, que dentro de una opción religiosa no las mujeres puedan tener las mismas oportunidades de impartir los sacramentos con hombre, tampoco está mal. Juanjo está pensando ¿Qué? en cambiarse de sexo. Pero Para además, que le dejemos comentar la noticia. Ver, manera, ¿eh? aquí... Veces, veces chicos, chicos, aquí, aquí no os dejo hablar del tema hasta que no vengáis con faldas escocesas. Oye, Oye, me pues a mí me queda muy bien. ¿eh? Me encanta el kilt. En, en este tiempo se agradece. <ríe> Bueno, pues... A ver, cuéntame, ¿no? no, ver ahora por donde voy, porque iba a desmentir la noticia, pero bueno, a ver... No, es una, una información que, que se ha celebrado ahora mismo, en estos días se ha celebrado un, unas jornadas en la Universidad de Gregoriana de Roma, que hay un encuentro organizado por la Sociedad Internacional de Literatura Bíblica, y una profesora... De, bueno, que ha pues, eh, impartido clases en diferentes universidades, como una de Kansas, de Kansas City, de, esta, eh, pertenece al Instituto Wingars eh, de Investigación Católica de Reino Unido, y se llama Ali eh, Keith, Keith Schuss, o algo así se debe pronunciar Keizus entonces eh, esta mujer tiene un libro que nace creo que el año pasado se titula María y las cristianas primitivas un liderazgo oculto y lo que ha presentado en estas jornadas es que ella reivindica a través de una serie de de recuperación de artefactos de artilugios digamos o de vestigios arqueológicos que la mujer en los comienzos del cristianismo, en los primeros siglos del cristianismo, pues ejercía tareas de sacerdotisa, al mismo nivel que los sacerdotes. Es decir, ella presenta una serie de figuras, que ahora os comentaré, donde supuestamente se puede interpretar que estas mujeres están, pues, por ejemplo, levantando un cáliz, están al lado del altar y por tanto estarían celebrando misa, que es algo que eh, no, no solamente, digamos, atendiendo el culto, sino que directamente dirigiendo eh, impartiendo sacramentos, que es realmente la, lo que distingue no a, los, a las personas que están ordenadas dentro de la iglesia de las que no están ordenadas, ¿no? ese, ese trato que tienen preferente y privilegiado con lo sagrado. bueno pues entonces, eh, ella como digo, presenta este tipo de, de información. lo que ha hecho ha sido, por ejemplo eh, coger, presentar unos eh, un antiguo mosaico que ha localizado en Roma, dentro del Batisterio de, de Letrán. Y en ese mosaico, pues por ejemplo, se puede ver a María, pero que está retratada, eh, en su opinión, con un atuendo que sería propio de, de un sacerdote. Y está al lado de dos hombres, pero está en la figura central, con las manos extendidas hacia arriba, con un gesto que se suele denominar que es el gesto de los de los orantes. Y como digo, lleva una, una especie de, de túnica que era, en su opinión, la característica de las... De, la, de los sacerdotes entonces, eh, ella además luego repasando la historia de qué fue de este mosaico se encontró que en el año 1916, y ahí es donde viene un poco la idea de que el Vaticano ha estado ocultando estos signos de esta presencia de sacerdotisas en los orígenes de los albores del cristianismo pues dice que en 1916 estas imágenes de María con estas vestiduras sacerdotales fueron prohibidas y el mosaico fue oscurecido, fue tapado además luego presenta eh, más vestigios como digo, más restos así Por ejemplo, hay un. ella dice que ha encontrado en tres iglesias que son muy significativas dentro del mundo antiguo, como serían la iglesia de San Pedro en Roma, Agia Sofía de Constantinopla y la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, en cada una de ellas ha encontrado objetos donde la mujer ocupa ese protagonismo central dentro de lo que parece un acto litúrgico. Y os comento si alguno. Por ejemplo, hay una caja relicario de marfil que está más o menos datada en torno al 430 Eh, de nuestra era, lógicamente, donde se representa eh, al hombre y a una mujer de pie a ambos lados del altar. Y cada uno de ellos, tanto el hombre como la mujer, está levantando un cáliz. Bueno, si levanta un cáliz, pues este es un acto reconocido exclusivamente para los eh, sacerdotes, porque se supone que estaría eh, haciendo la, la Eucaristía. ¿no? Pues lo mismo con, con otras figuras que aparecen en, en San Pedro en Roma otra que aparece también el Santo Sepulcro que tiene también un poco las mismas características y otro que también sería otro tipo de, de figura también en Asia Sofría que sería muy similar entonces la conclusión que ella hace es que, como digo, esto sería unas evidencias dentro del mundo del arte que han sobrevivido, que además se han recuperado estos objetos en torno al siglo XX ¿y por qué de esto no se ha sabido antes hasta ahora? pues porque en la parte documental, cuando vamos a los textos no se ha conservado tampoco ningún manual de ordenación de sacerdote que sea demasiado antiguo ella dice que el más antiguo que se conserva es ya del siglo IX entonces todas esas fuentes primitivas donde se hablaría de cómo se ordenaban los sacerdotes en la época habrían quedado, quedado bajo su opinión eliminadas por los siguientes eh, autores que han ido, en ese aquel momento, como no existía la imprenta, pues iban copiando y replicando los los distintos manuscritos. Los diferentes escribas posteriores, pues habrían ido censurando todas esas informaciones y solamente nos queda la evidencia de esa presencia de sacerdotisas en la Iglesia a través de estos eh, objetos eh, arqueológicos, ¿no? Eh, bueno, ya digo que eso es un poco la opinión que ella tiene. ¿Qué es lo que dicen otros especialistas? Que, bueno, que esto está sujeto a interpretación. Que esas figuras pueden ser perfectamente diaconisas, que las diaconisas, están los diáconos y las diaconisas son personal asistente al culto litúrgico que no tiene la capacidad de, de gestionar lo sagrado en ese sentido, como decíamos, ¿no? porque no están ordenados sacerdotes, no pueden impartirlo, administrar los, los sacramentos y por lo tanto perfectamente podían ser diaconisas porque sí que existen algunos manuales de, de cómo se ordenaban estas diaconisas y se sabía que en esos primeros momentos tenían un gran... Un, representar un gran papel ¿no? otros también dicen que en los comienzos del, del cristianismo pues el cristianismo es heredero directo del judaísmo y es cierto que en ese judaísmo que existía en tiempos de Jesús la mujer tenía mucho papel tenía un gran protagonismo tenía una gran capacidad de decisión incluso de administrar propiedades de poder decidir divorciarse luego estas estos digamos Capacidad, estas libertades que tenía en la época se fueron perdiendo cuando ya hubo también, llegaron los, los rabinos y tal y entonces se cambió el judaísmo y entonces se hizo más conservador. Pero en aquel momento eh, sí que tenía ese protagonismo el, el, la mujer dentro del judaísmo y eso se había trasladado también a los primeros cristianos que eran sobre todo judíos ¿no? y estaban dentro de la sinagoga. Por lo tanto, bueno, no hay quien dice que no cree que realmente fuera una conspiración, como ella más o menos parece un poco dar a entrever, ¿no? en el sentido de que había una especie como de acto concertado de toda la iglesia de aquel momento para intarpando las huellas de esa presencia de las mujeres en el. Eh, en esa presencia relevante dentro de la liturgia y que, sin embargo, también, si tú vas a otras fuentes de la época. Pues ves que era, por ejemplo, simplemente los textos de San Pablo. Se ve que la mujer tenía mucho papel, eh, sobre todo lo que era mucho la profecía inspirada. Se ve que las mujeres en aquel momento tenían así grandes arrebatos de, de contactar con lo divino, y como en aquel momento no era tan importante para Pablo organizar una iglesia como prepararse para la segunda venida de Jesús, que la consideraban inminente, o sea, no tenían pensado ir montar un gran, una gran institución, un gran conglomerado aquí, de que iba a durar dos mil años. Para ellos pensaban, él lo anuncia, que dice, nuestra generación verá la segunda llegada de Jesús. Por lo tanto, la mujer parece que tuvo mucho protagonismo, y luego es cierto que conforme se fue metiendo el cristianismo en el mundo pagano, el mundo pagano en ese sentido sí que era muy, muy patriarcal. Y no tenían tantas libertades las mujeres. Entonces se fue contagiando y se fue convirtiendo el cristianismo en un reflejo de la sociedad pagana. Y eso luego se fue provocando en el tiempo hasta la situación actual. ¿no? O sea que, como digo, eh, quizás lo interesante de este asunto y lo que han valorado muchos especialistas es que Es, es bueno ver con unos ojos distintos estos eh, artefactos arqueológicos tan antiguos y que seguramente es bueno ver que daban por supuesto que eran diaconisas y a lo mejor ahora está bien ver que si no adquiere, no adquiere la condición sacerdotal pero sí que ver ese papel que tuvieron muy importante al principio las mujeres en el acto litúrgico, ¿no? y que luego poco a poco que es compatible con lo que yo digo dicen otras fuentes, ¿no? Ahora, también he leído voces... esa esta es... información certifica que existió una marcha atrás, <risa> un paso atrás en la figura de la mujer o es pura marca Que a ver, yo, a yo lo, que, lo que yo conozco y de, y de fuentes de tan antiguas, yo creo que incluso dentro de las, los estudios que hay más confesionales, te aceptan que la mujer tuvo un papel muy importante en el principio del cristianismo que llegara no, papel importante no, no, pero no lo digo, pero, pero, no, pero que luego el, fue luego lo el mismo papel del hombre te digo por ejemplo el, el, una cosa muy importante era el papel de la inspiración es decir que pudieran comunicar con lo divino cuando se hablaba del don de lenguas por uh -huh. ejemplo que eso luego por ejemplo la iglesia episcopaliana así que la, la mantiene hoy en día es decir que, que estuvieran inspirados directamente por la divinidad Eso claro, da un papel relevante. Y eso es, es, Pablo lo habla, habla de ello, pero también ve un peligro en ello. Porque era es que el momento Pablo en el que pierdes. Barbaridades. O sea, yo soy muy escéptico con ese planteamiento. Primero que todo esto, yo recuerdo hace dos años que ya se publicó la noticia de que se emitía un se además se anunció con bombo y platillo, un documental en la BBC, quiero recordar, en el Reino Unido, donde se iba a revelar la existencia de las primeras sacerdotisas del cristianismo, que es básicamente esta misma historia. Pero cuando tú lees los textos evangélicos, la, la las burradas que se dicen sobre las mujeres Premenda, Satanás pero, tiene o, cuerpo de mujer ya, y, la pero, mujer comenzando es por la simiente La simiente, el, el, el sembrado donde el varón deposita no, su tiene, simiente. No, no tienes en Eva. En, ¿En qué ciclo... No tienes en Eva, no tienes en las primeras páginas. En, ¿En Eva ciclo? ya tienes ¿En la, la, marca, la marca de lo que es la condena de la especie humana por culpa de Eva. Claro, luego María, claro. La, la Virgen en María qué siglo la que tiene que se decidió de... que... La... Temos muy mal a las mujeres en tu, cuanto a eso... Es... De brujas, no, de en, el es en el cristianismo se tardó siglos en decidir que la mujer tenía alma. O sea, es terrorífico el planteamiento que había. Entonces, confiar un protagonismo litúrgico a una sacerdotisa en los orígenes del cristianismo, a mí me, me suena muy al principio, raro. Al principio tiene mucho protagonismo, por eso digo, a ver, el tema está en que también hasta que es se la van... madre de Jesús, coño, la madre de Jesús, claro, <risa> vale, no, no no pero, no, no, pero es igual, sí, la madre de Jesús es una figura, la madre de Jesús es una figura que se va construyendo todo el tema, su, su divinidad, incluso no, no, el, claro. el miedo el miedo que tienen a que se conviertan en una especie de alter ego y competidor de Jesús, eso aparece conforme va pasando el tiempo, es decir, aquí ha habido un problema, he y es que en la medida en que ha ido retrasando la venida de Jesús, ha habido que ir, ha dado tiempo a pensar. <risa> y a ir refinando, claro, y a meter mucha retórica y a ir repensando el papel que tienen determinados protagonistas. Y papeles Déjale secundarios decirlo. como el de la Virgen, que era absolutamente secundario y en los primeros siglos, o sea, en los primeros años no interesa, porque da igual, es decir, se le va, va gozando, bueno, empieza a tener biografías paralelas, apócrifas, hasta que ahora tiene varias tumbas, ¿no? Todos lo sabemos sí, en diferentes sí, sí, lugares. Sí, sí. Pero eso es por, porque se ha tardado mucho tiempo en que venga, venga Jesús y eso ha dado, como digo, ha reconfigurado. Personajes que no tenían ninguna importancia y ahora, bueno, pues... Pero usted ya, ya viene, ya, ya está llegando. No, un... vino en el OVNI, ¿no? Le iba... Hoy no, no, no, no eso venir... fue ayer, el... ayer el... pero con el cambio de hora y no, tal, no. se ha retrasado. <risa> Escúchame, de, déjame decir en todo caso una, una última observación que está un poco en la línea de lo que apunta esta profesora de nombre impronunciable eh, y es que si admitimos que en concilios iniciales del cristianismo como es el de Nicea que eh, se eligen los eh, textos cuáles valen y cuáles no de una forma arbitraria también a nivel simbólico eh, se establecen pautas eh, no sé si en Nicea o posteriormente eh, por ejemplo de los colores con los que tienen que ser representadas las figuras de cada una de las, eh, de las personas ¿no? y en este caso tanto la Virgen María como María Magdalena. Ya el propio representaciones... nombre de la Virgen María me parece que por mucho que se defienda a María, es muy machista decir la Virgen María. Bueno, no, pero es un mito recurrente en muchas pero religiones. De, ¿eh? de el terminar, de hecho es... milagroso del líder espiritual de una mujer virgen. Eso no sí. le invento al cristianismo. Mira, hasta tanto tocado los pitos, no, no, de <risa> que, que la representaban de rojo pero como es el color reservado a los cardenales, se impuso, o sea, se le degradó y se las puso de color verde. Es decir, si sí hay una eh, instrucción, yo no sé si conspirativa o no, contra la mujer, pero sí la hay y, y desde claro, luego, si, a... si, si los dos autores del martillo de brujas se inspiraron en algo para su misoginia, fue en la Biblia es decir, mm. que, que, que ¿de que estamos hablando? Pero que no es solamente la Biblia, Joseph que son todos los libros revelados y es toda la puñetera historia de la humanidad claro ha sido no, tanto el miedo yo además estoy fue convencido fue... de que es por puro miedo, por puro miedo a la mujer Yo estoy convencido sí, de que cuando sí, sí, San Pablo sí, sí. decía que eh, Satanás tiene cuerpo de mujer, que el, el de la tentación, que coño tentación, o sea, él asume que eres tú el que se pone mm, berraco y le echas la culpa a la mujer no, porque ve, te tienta, ¿no? Es, es pero eso concepto, pasa en todas las religiones. Aquí en el caso del cristianismo. Hasta en el budismo, que eh, parece todo tan guay, todo, oh, qué, ma, qué majos son, ¿no? Los monjes budistas, no, no, exactamente igual. En el caso, es un de, universal. En el caso del cristianismo está, está muy claro, o sea, los, los factores que, que concurren un poco aquí. ¿no? porque tienes por un lado que, que la mujer es la que eh, evidentemente es la que va, va a reproducir. Entonces, cuando, cuando tú tienes la posibilidad, con el tema del celibato, de que se, te puedas casar y puedas heredar bienes. Eh, ahí tienes un problema de que tú tienes que intentar dejar a la mujer fuera de eso para que no se produzca la reproducción y entonces no puedan heredar los bienes. Es decir, hay un tema también aquí de cómo se concibe la, la propiedad y la transmisión sí. de la propiedad. ¿no? Entonces, eso eh, hay que controlarlo. Y luego, es cierto que al principio la mujer tiene un papel muy predominante dentro del cristianismo, pero no, que... incluso no, no, pero, pero espera, incluso por una sencilla razón, cuando la Iglesia todavía no está y sigue viviendo muy en la sinagoga, y sí que empiezo a hacer determinadas reuniones privadas en, en el entorno doméstico que eso está bastante demostrado muy en los comienzos del cristianismo la que dominaba la casa era la mujer Y entonces era un territorio donde la mujer tiene un gran protagonismo dentro de esas reuniones de los primeros cristianos. Entonces ahí alcanza, como digo, una gran relevancia. Luego también lo que os comentaba, el tema de, que, de la comunicación inspirada que aparece en San Pablo. Y entonces es donde empieza a, ver, empieza a verse que cuando eh, la iglesia empieza a salir del entorno doméstico, que es el entorno más femenino, pasa al entorno público, entonces se masculiniza. Y es cuando empieza a convertirse en más cosas patriarcal. cosas distintas. Puedes, bueno, no, pero decir que... Tú puedes tener, en, en mundo de las apariciones marianas, la inmensa mayoría son videntes mujeres marianas. Sí. Como las medios, las grandes medios sí, pero son los mujeres. Sí, pero los promotores pero los que... del culto mariano, los promotores del culto mariano, la alteridad del cristianismo han sido los hombres. Claro. Las órdenes religiosas masculinas. El sacerdote es un hombre. El imán es un hombre. El rabino... Es un sí. hombre. No tiene nada que ver con el cristianismo, es un fenómeno universal. No, pero bueno, y yo, yo creo de que... que cada caso tiene su itinerario. O sea, cada, cada religión, el, el papel de la mujer y tal, tiene que ver. Aquí te digo que está muy claro, al principio las mujeres tuvieron más protagonismo, y luego, ¿por qué? Porque eran entornos domésticos, que era el de la mujer. Porque era muy, tenía muy, mucha importancia el lenguaje inspirado, que era protagonizado sobre todo por mujeres. Y cuando la, le, se empieza a masculinizar y no interesa que la divinidad se comunique directamente con la mujer, Porque es lo que pasa con las apariciones marianas claro, y con el espiritismo? porque hay un repunte de espiritismo y está la, y las mujeres la mayoría son medios dentro del espiritismo. Porque eh, ese tipo de información directa de control de la comunicación con lo divino no interesa que salga de determinados canales. El interlocutor con lo divino tiene que ser el sacerdote. Claro. Y la iglesia. Y en el momento que tú abres un canal paralelo, y en este caso las mujeres tratan de coger ese, ese canal, se cierra. Igual que tuvieron problemas las místicas, tuvieron problemas todos esos. Entonces, quiero decir que en el caso del cristianismo está muy claro ese itinerario. Luego en el Islam y en otras religiones son itinerarios distintos, aunque luego llegan al mismo sitio, pero son caminos Yo creo distintos. creo que el fenómeno es ¿sí? exactamente el mismo y que tiene más que ver con la genética masculina. Si quieres, que con una cuestión social sí, o cultural... Si tú tienes sociedades bueno, patriarcales y las religiones van a ser claro, puntales para potenciar la sociedad patriarcal. Digo genético, pero quería decir, decir genital, no, no genético. Eh, no. Decir genital. Eh, es, pero eso es, el machismo es anterior al cristianismo. Y sí, sí, nace la, con el hombre no, so, no no tiene que ver con ningún contexto con religioso nace con sociedades eh, agricultoras y con la eh, con, con la llegada de las eh, de las eh, culturas y las civilizaciones que utilizan eh, la tierra eh, como como producto pero que nace con la bruta. testosterona claro, no, utilizan la fuerza bruta ahí está la testosterona pero en cuando, los testículos, no, eh, efectivamente cuando va por ahí. se utiliza la, la fuerza bruta eso es distinto, creo yo eh no sé Las... No, yo no sé si los monjes Mira, budistas o los imanes o los mi, mi sacerdotes usan mucha fuerza bruta pero bueno, del... mi opinión al respecto no. yo es creo que, que el fenómeno el fondo... social es universal por eso, por esa, por esa misma razón las brujas son mujeres a las que se quema, fundamentalmente claro. son mujeres, las brujas de Salem son mujeres las brujas de Zugarramurdi no son tíos son mujeres, sí, pues y son sí, mujeres en lo, a los que se sataniza por las mismas miserias que tiene el inquisidor sí, claro. porque atribuye una influencia maléfica a las tentas que él siente y que es incapaz de asumir, y eso da igual de la religión que sea, es un fenómeno universal, que pasa hoy, que pasó el siglo pasado y que pasará el día de mañana, que, pasará, que ha pasado siempre, porque somos tan míseros y tan cobardes que como no somos capaces de, de asumir nuestras tentaciones, o no, no, no, pues entonces es el demonio, eso que a es, través de esta pelandrusca much, me está tentando. Muchas veces pero, a, pero, a, pero, a lo que no que, se tenía claro, explicación que, era claro. el demonio. Y como encima, claro, luego la metes en el potro y canta la traviata y dices, sí, sí, claro, que estaba en el aquelar, ¿cómo no voy a estar? Claro, confesaban lo que fuera, lógico. Y es algo que no pasa solo en el cristianismo, que es lo terrorífico. Sí, que tú sí. te vas hasta el animismo africano y es exactamente igual. Sí, Normal, es porque todos Yo solo digo sexual. que claro. el hecho de que haya sacerdotisas en el pasado no quita machismo a el catolicismo. No lo quita. No, no lo quita para nada. Sino que mete en el machismo a la mujer y es o sea es un trufo del machismo. La mujer tiene que estar aparte de estructuras patriarcales y, y tiene que luchar porque se rompan esas estructuras. Lo, y, que, has liado, Juanjo, lo, lo que, que hay que hacer es normalizar y, y te, el acceso a la educación para todo el mundo y al final Hombre, que, cada, ca, que cada que cada uno elija, cada uno elija como quiera desarrollarse. evidentemente, evidentemente, pero no creo que no sé que una mujer torera fa favorezca el feminismo no, no creo, eh pero bueno bueno, yo creo que cada uno tiene que hacer lo que le dé la gana e incluso tener la oportunidad de cometer sus propios errores como sí, matar toros e evidentemente, evidentemente. pero tiene que tener la oportunidad pero de cometer no, esos no errores no favorecen el feminismo eso Lo que digo es que no favorece al feminismo. No sé si, el famo, si favorece al feminismo o al machismo, o a Vox, no sé. Sí. ¿Para que favorece? Pero, pues es lo pero, mismo. Que tú tienes que tener machismo. la oportunidad de cometer tus errores. Fíjate, te dejamos hablar libremente, aunque digas estas cosas. O sea, que tienes que tener derecho a cometer tus errores. Bueno, vamos a hablar de la prehistoria y de los grabados prehistóricos. Josep. Sí, para conocer los orígenes del machismo. De todo esto. Es casi que volví al tema. No, pero es verdad, es verdad que eh, hemos especulado todos y en la tertulia muy a menudo acerca de los grabados prehistóricos. ¿Qué quieren eh, comunicarnos? En algunos casos parece que está claro, hemos especulado. En otros casos han sido estudios científicos que nos hablan de cuestiones astronómicas, pero realmente tenían símbolos con significado, era todo una cuestión de azar, se sabe que hay representaciones artísticas que pueden remontarse a 540.000 años atrás, que se dice pronto, eh, y, y por eso es muy importante el hallazgo de una colaboración sin precedentes entre arqueólogos e eh, investigadores de neuroimagen cognitiva, y diréis, ¿qué ...tiene que ver la neuroimagen cognitiva con la prehistoria. Bueno, primero hay que hacer una, una breve explicación... ...para entender cómo funciona nuestro eh, sistema cognitivo. Es decir, eh, el sistema visual eh, está organizado de alguna manera jerárquicamente. Digamos que el área visual primaria, que es el, el córtex estriado analiza componentes como puede ser eh, de una imagen, ¿eh? como puede ser el contraste, el color, la orientación, mientras que el área visual secundaria lo que hace es distinguir las diferentes categorías eh, visuales. Y eso significa que hay unas áreas especializadas en nuestro cerebro, En el, en el análisis, por ejemplo, de lo que puede ser un paisaje que otra región que se centra en la percepción de objetos concretos o incluso de la escritura. Y ese ha sido el punto de partida de esta uh, colaboración entre miembros de la, uh, de la Universidad de, Burdeos, de, la, de la, te lo digo, ¿eh? de los investigadores de neuroimagen cognitiva y de otra institución académica para intentar... ...confirmar que nuestros antepasados... ...atribuían significado simbólico... ...a todas sus creaciones artísticas... ...aunque fuera un rayajo... ...y para ello lo que han hecho es un experimento... Eh, ...digamos que... Eh, ...lo que hicieron es... Mm, ...proyectar toda una serie de... Eh, ...imágenes prehistóricas... ...es decir, a que los... Eh, ...participantes contemplaran... ...algún... algún tipo de, ...de arte prehistórico... Eh, así como eh, un alfabeto desconocido por ellos, otra. Eh, objetos y palabras y paisajes, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ellos estaban conectados, todos ellos, a máquinas que permiten monitorizar qué eh, áreas cerebrales se ponen en marcha y cuáles no. Y se pudo eh, ver que eh, los grabados activaban una zona cerebral que está en, en el hemisferio, hemisferio izquierdo y que es conocida por su participación en el procesamiento del lenguaje escrito, reforzando la idea de que estos grabados tienen, digamos, el, el potencial de servir como medio de comunicación a los eh, seres humanos primitivos. El descubrimiento más importante, porque hasta ahora, no existía un consenso entre los arqueólogos acerca de los comportamientos simbólicos en nuestra especie y para algunos ha habido una revolución cognitiva repentina que ocurre en, cuando, cuando las poblaciones digamos se asientan en Europa hace 42.000 años, para otros el descubrimiento de ornamentos, de pigmentos y de grabados abstractos en sitios, pues, por ejemplo, como en África, que se remontan a más de 100.000 años atrás, indicaría que las prácticas simbólicas habrían aparecido en ese continente y que serían la consecuencia de, eh, digamos, del origen eh, de, de nuestro en, en especies de África. ¿no? En definitiva, la neurociencia ha permitido, gracias a este experimento, visualizar que cada vez que contemplamos eh, grabados prehistóricos, sabemos que contienen un mensaje, pero por desgracia lo que no sabemos es lo que dice. <ríe> Con lo cual es un, un poco una, una, una paradoja. Pero ciertamente, digamos que nuestro cerebro identifica que allí hay información, pero lamentablemente no sabemos qué significa esa información. Yo de todas formas, vamos, por lo, por lo que he entendido un poco del experimento, Yo no sé si realmente acierta o está dando como una especie de falso positivo, porque, claro, las, las mentes que están, las mentes que están utilizando aquí ¿no? como sujetos experimentales eh, son mentes que ya han adquirido el pensamiento simbólico. Entonces, obviamente, cuando tú les presentas una forma que ellos puedan identificar como un símbolo, aunque sea aparentemente, claro. se van a activar esas determinadas áreas. Lo lógico sería disponer, si eso fuera posible, de, de seres sí. de, que no tuvieran pensamientos lo que se supone que, que es lo que tratan de recrear, ¿no? Cuando para, se para, vencer, despertar, ¿no? De, de para vencer esta, esta anomalía que efectivamente eh, tú razonas, y razonas bien... ...lo que hacen es poner... Entre, ...entre los ítems... ...un lenguaje desconocido para ellos... Pero es verdad que ya el Ya tienes adquirido el, el Claro, tú ya noción, tienes adquirido. Sabes que es claro, un lenguaje, aunque no sepas lo que dice. Te lo digo porque es en estudios han... Por ejemplo, yo leí también hace un artículo, un artículo hace tiempo donde se comentaba cómo eh, la adquisición del lenguaje había ido modificando nuestro cerebro evolutivamente también. Obviamente. Claro, porque uh -huh. ya se conforma en una, una estructura innata, pero no sabemos si originalmente eso... En, seguramente en un momento dado no se tuvo. Y dentro de la plasticidad del cerebro, de la herencia y tal pues se fue gestionando hasta que ahora ya nacemos todos con esa estructura, ¿no?, con esa gramática innata, ¿no?, como decía Chomsky y tal, que la tenemos ahí. Y, pero, claro, lo ideal sería ver cuándo se produjo esa transición de no tenerlo a tenerlo. Y esas primeras formas simbólicas, qué áreas, o a lo mejor eran unas áreas distintas dentro del cerebro, las que se habilitan ahora, ¿no?, que se activan ahora con la neuroimagen, ¿no? Hablando de cerebro, eh, Juanjo, ¿se va a conectar a Internet y va a ser un todo junto?, No sé, pero bueno, lo que, lo que está montando este hombre, la verdad, Elon Musk ha, ha presentado un proyecto que ya venía anunciando hace unos años y ahora ya parece que ha dado un pequeño salto que parece importante. Y que ya apunta a maneras, y además como sabemos ya toda la trayectoria que tiene también Elon Musk, pues bueno es posible que lo pueda llevar a cabo, ¿no? Por lo menos tesor no le falta, y ya lo ha demostrado cuando fundó Paypal, Tesla, ¿no? y también con lo de las los cohetes, ¿no? con Space, con todo el proyecto también, eh de, de claro. viajar al espacio, ¿no? con SpaceX Pues lo que ha presentado ahora es este... Pero no dejan de ser eh, proyectos empresariales, este va más allá, creo yo que va más allá, porque sería algo así como tener eh, Google en tu cabeza. Es decir, es, eh, es... restaurantes eh, por más de 100 euros o por menos de 100 o de 60 a 100 en el radio de un kilómetro y ya no lo tienes en el ordenador, lo tienes en la cabeza y ya lo sabes, ¿no? Es lo que, es lo que ha hecho ha sido, mm, esto, claro, ¿no? él lo llama Neuralink, ¿no?, que es... La búsqueda de esa especie de, de vínculo entre lo, el, el, la mente y las cosas. La idea es poder interactuar con las cosas directamente a través de la mente, ¿no? que es la, el siguiente gran paso. A lo largo de la historia de la humanidad, nosotros hemos interactuado con objetos, pero a través de nuestras extremidades. ¿no? Ahora es interactuar a través del pensamiento. Lo piensas okay. y directamente ya operas sobre ello. Claro, para eso, él plantea dos, como dos escenarios. Hay un primer escenario que él dice que sería posible y que es quizás el que esté más avanzado, conectar nuestro cerebro a determinados computadores y él, el escenario en donde cree que se puede aplicar más inmediatamente es para digamos, curar o, bueno, o compensar determinadas enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Personas que tienen, pues, que están con una parálisis eh, que, que a través de su pensamiento pues puedan ordenar, ¿no? Y complementarse pues con un exoesqueleto o con algo por el estilo, ¿no? Y luego también, ya en la siguiente fase, que ya sería la más revolucionaria y todavía estamos lejos, pues es esto que estamos comentando, incluso interactuar a través o, o complementarnos con la inteligencia artificial, controlar objetos ajenos a, a nuestro cuerpo solo con, con el cerebro, mover el cursor de la pantalla del, del ratón o, o escribir directamente nuestros pensamientos en lugar de tener que dictar, como ahora hacemos, dictar al procesador de textos, pues directamente lo pensamos y ya directamente el ordenador lo escribe. ¿no? Bueno, pues este tipo de, de cuestiones es hacia lo que él aspira con este Neuralink. Y claro, ¿qué es lo que él ya ha presentado? porque hizo una presentación oficial con el equipo que él ha ido reclutando a lo largo de todo este tiempo, ha ido reclutando expertos en neurociencia, profesores universitarios, investigadores en, en cibernética, y ya lo que ha presentado han sido dos eh, dispositivos, podríamos decir así, uno que es, bueno, da un poco de, de escalofrío, un poco casi de grima, porque lo que él plantea es que para que esto pueda ser el llevado a efecto, tenemos que instalarnos una malla, En el cerebro que estaría entretejida con nuestro cerebro Es una Madre malla de... Mía. Claro, es lo que ha ido presentando ya son una serie de electrodos Estos electrodos se, Lo que van a ser En principio van a ser poco invasivos A su juicio sí, sí. Porque van a ser pequeños islos Que, que tienen el diámetro como la cuarta, pale, la cuarta parte de un, Del pelo humano Entonces eh, lo que hace es que lo va Se inserta dentro de nuestro cerebro puede llegar a tener él ha calculado que puede haber como unos tres mil setenta electrodos en 96 hilos que, que, que, que haga el de conejillo de indias claro, y, ¿sí? y luego y luego bueno, que nos lo cuente lo han implantado ya animales con un ochenta por ciento de éxito estamos hablando de, de ratones todavía quieren pasar a la siguiente fase que es hacerlo implantarlo a, a seres humanos o animales ya mamíferos superiores y se sabe que buscan los ratones en google <risa> bueno fotos de queso ¿no? imagino google imágenes bueno, quesitos el, el, yo Yo creo que para ellos debe ser un, un lugar muy ingrato, no todo lleno de gatitos. No sé, me pasa bastante mal, ¿no? Que, pero bueno. Y luego, pero, y la segunda, y aquí ya viene la segunda parte, ¿no? Porque, claro, está muy bien, es decir, tenemos que implantarnos estos electrodos y generar esta malla, ¿no? adicional dentro de nuestro córtex. Pero, claro, ¿cómo colocamos esto en el cerebro? Porque aquí hablamos ya de cirugía. Y él lo que ha presentado es una especie de máquina de coser que es un robot quirúrgico con el que, eh, en principio, su idea es que sea capaz de insertar seis hilos por minuto, lo que serían el equivalente a 192 electrodos por minuto. Esto es lo que ya han hecho, como os comento, con estos ratones, con un 87% de, de éxito. Y, efectivamente, bueno, de momento se necesita un neurocirujano para que pueda hacer esta labor. ¿Y el 13% ¿no? que haga el de ratones? <risa> Eso es, bueno, no, no recogieron los comentarios de Perfecto los ratones. secundarios sin importancia. Sí. Tenían pesadillas con gatos. Claro, entonces la idea es que, bueno, ir refinando, ir sofisticando el, este robot que comento, esta especie de máquina de coser, como la han denominado, y que poco a poco se vaya apareciendo esta intervención de cirugía lo más posible a lo que es hoy en día una intervención para curar la copia y cosas por el prefiero estilo. Prefiero desafío total, en call, te metes en la maquinita, te colocan el casco, Fantástico, ahí te arreglan ¿no? lo que una sea inyección. y luego te levantas y te vas. No, esto sí. me recuerda más a Matrix, cuando te descargaban bueno, ya, el programa. La, que, bueno, ahí. Eso era horrible. Esa, o sea, pero realmente es como crear una especie de, de malla, como digo, de circuito paralelo complementario al del cerebro y que interactúe con él. Los famosos... Y cerebro. luego te hackean y ya vamos, <risa> te vuelven loco. Bueno, pero claro, fijaros que luego... Le dis... meten los troyanos y... <risa> de momento hace falta anestesia general, eh, perforar una serie, como digo, de orificios en el cráneo para poder hacer estas inserciones. La idea es que luego se pueda hacer con no, un no, láser y con anestesia local. Y ahora lo que han hecho, no sé si lo tenía por aquí. Eh, ah, bueno, era, es un dispositivo complementario Porque, claro, esto tiene que conectarse a algún lado claro, claro Entonces, la idea es que De momento va a ir cableado Con un dispositivo Buenísimo. que vas a tener colocado detrás de la oreja Y te vas a conectar La idea es que luego se conecta a través de Bluetooth Y, <risa> finalmente, todo esto Enlazado a su vez con al teléfono móvil O sea, al final claro, acabamos eh, eh, en el teléfono eh, móvil Acabamos al principio Yo pensaba que <risa> le iban a poner una televisión, pero parecida También puede ser, ¿eh? luego ya si quieres en el plasma eh, Vamos a ir a hablar un poquito Sí, desde luego, con lo que nos acaba de contar. <risa> <risa> bueno, y la creo... de alegría, puede llorar de Bueno, bueno, cuidado, cada uno, cuidado. claro, claro, claro. Bueno, ¿y por qué, por qué estamos diciendo eso? Porque resulta que que llorar, según los científicos, pues eh, eh, tampoco tiene una explicación real real, porque dicen que es Un rasgo prácticamente solo de los humanos, que desde chiquititos. Y a fin mes, sobre todo. Sí, bueno, no sé desde, bebés, desde bebés, según hacemos, lo primero que te intentan hacer para saber si estás vivo es llorar. Y luego, pues en unos estudios muy sesudos y muy científicos, a lo largo de nuestra vida adulta, lloramos de 2.500 a 5.000 veces. ¿Eh? ...esos son los estudios que, que se han hecho... Bueno, y si trabaja... ...hay algunos que uno... ...si trabajas así... no ¿Sí? de plañera... Sí. <risa> ...y es algo innato en todas las culturas... ...menos por lo visto... ...en Bali... ...que se considera algo negativo... ...el que una persona llore... ...porque es como que... Eh, ...no puedes eh, no vayas a tener otra vida... Es algo, ...es algo malo... ...entonces no está muy permitido... ...pero en general en el resto de las culturas... El llorar, incluso dicen que, que puede ser que sea un rasgo evolutivo de los humanos, que en un primer momento pues que vieron que era como una forma de comunicar esa congoja, ese dolor que se transmitía y eso causaba empatía en los otros miembros y que por eso fue quedándose innato en, en los humanos. No se sabe muy bien en qué momento, si forma parte desde los inicios de, de cuando apareció la especie o, o, o ha sido lo que comentamos ahora, algo evolutivo que se ha ido aprendiendo y, y adquiriendo. Pero claro... Hombre, mucha ventaja evolutiva, no le veo, ¿no?, al llorar. Sí, sí, porque dicen que, que es bueno que para desestresarte para e incluso te recomiendan a veces que cuando estás en no sé, en una situación muy muy incómoda que, que si no te salen esas lágrimas que te puedes ayudar hasta de ponerte una película triste, que no es una cuestión de que estés ahondando constantemente o mirando el extracto bancario. También, pero que, que es que es puede ser algo bastante, bastante bueno, positivo. Para yo yo creo que también, por ejemplo, como como tú decías Silvia, inspiras simpatía, también inspiras un poco benevolencia y en un caso ¿Sí? en un caso de que te estén agrediendo, la el llanto puede inspirar piedad y salvarte la vida, o sea, que a lo mejor en ese sentido También puede ser bueno, un factor sí. de supervivencia, ¿sabes? El caso es muy, muy extremo, o ¿no? o, no, no, ¿o la risa a veces también. La risa también. Habrá que no, habrá otros que no. Que no pero, por, pero por ejemplo, el, el tema de que solamente sea un rasgo humano, porque se ha estudiado también el por qué a lo mejor en los animales, y muchos que tenemos animales o mascotas, dices, mira, a lo mejor no son las lágrimas típicas, dicen que nos caigan los lagrimones, pero sí les notas ese sentimiento, ¿no? Tú, de... tú les pegas a Silvia y ves que no lloran, lo has comprobado empíricamente. Bueno, eh, La lágrima no, tal cual no sale, no pero sí. la capacidad biológica ningún es... animal, salvo el ser humano, de poder llorar. Y, es ¿y los una cocodrilos tampoco. Ahora no, te no. cuento, Esos ahora te cuento. que es otra cosa. A ver, si no mira. No hay, por eso, por pero los elefantes tampoco lloran. ¿sí? Está el mito de los elefantes, de los cocodrilos e incluso de algunos primates. Sí, y de los políticos también que dicen que lloran. Y... Sí, pero, sí, los y ricos. Los ricos también lloran, los ricos también lloran. Qué gran consuelo. Pero ¿cuál es la diferencia? que en estas especies que hemos comentado son lágrimas basales. Lo que hacen es hidratar el ojo. Por ejemplo, incluso en el caso del cocodrilo, lo que le pasa es que él cuando está en el río, pues claro, tiene el ojo todo siempre húmedo, pero cuando sale a cazar la pieza que necesite, como se le queda el ojo seco, lo hidrata. Entonces por eso se le ve esas lágrimas que se le identifican, porque se le ve acuoso, lágrimas de cocodrilo, pero no son lágrimas emocionales, como las que tenemos los seres humanos, sino que son lágrimas Igual basales para hidratar. Por la presa que va a cobrarse sí, ¿eh? sí, sí, para que te acerques sí. a es una trampa. Claro. Te acercas a consolarle y claro, pobrecito, la gastronómio. No, no, no, no. Y luego lo que, lo que sí han estudiado los científicos es que además esas lágrimas son diferentes. Las lágrimas emocionales de los humanos, por lo visto, tienen unas características de unas proteínas y unas hormonas que incluso están muy relacionadas con el estrés. Mientras que las lágrimas basales de los animales, que son muy monos, pues no, la, la no tienen... La Cuevas, esto. la vidente del escorial, también una lágrima oh, muy no diferente. Tiendes. Tiendes. <risa> <risa> muy diferentes. No, yo me acuerdo. De sangre. De sangre. Bueno, Se pero... por el lacrimal y por otro lado <risa> el Los científicos lo que te dicen es que a veces llorar viene fenomenal anímicamente y que incluso te ayuda a hacer un reseteo emocional en cada uno. O sea que... Hay que coger y tener la llorar y llorar, y llorar. Bueno, había una profesión antiguamente, la plañidera, que se ha perdido. Sí, se sí, dedica, sí, bueno, claro, eso sí iban, iban a claro. Iban a los duelos claro, claro, y se ponían, claro. Bueno, y luego están los actores que tienen una facilidad pasmosa. Eso son ya los buenos, buenos actores, son los que, eh, ya, pero el, los que controlan el, la, ya, y el la lágrima risa, y la risa. Pero y claro, y el llorar de risa, ahí cómo lo explicamos? Eso es más yo lloro, yo lloro de risa eso muchas digo, veces. ¿eh? Cuando lloramos de risa... Y ya, y ya, y ya. Es no digo, no digo otra otra cosa de risa que también alguna vez me ha pasado. Sí, te ves, te ves de risa. Sé, eso, eso también lo hacen solo los humanos. Alguna gota que otra ha caído, sí. Vale. Y tú igual, ¿eh? Yo me meo de la risa. Claro. Sí. Yo, yo a Yusem me no, Pero llorar de risa. Yo recuerdo haberlo visto llorar de risa concretamente en una ocasión sí. en un viaje en tren, leyendo no, no, no, no. un artículo. Ajá, ah, ya. Sí. <risa> o sea, soy testigo, soy testigo de que es humano, es humano. ¿Por llora, porque llora no me de lo que hace decir la revista. Sí, sí. <risa> bueno, pues Mejor. eso, que, que llorar de vez en cuando sienta fenomenal. <risa> Bueno. Sí, sí. Oye, por cierto, Manuel, cuéntanos, eh, la semana pasada estuvimos hablando, esa invasión del Área 51, que comenzó con 200.000 sí. personas, la noticia que tenía yo eran 200.000 personas al mediodía, cuando, pero para la noche contamos, eran 900.000 ya. ya. te acercas un poco más a las cifras actuales, solo tienes que empezar a poner ceros, porque ya hay más allí? de 2 millones de personas las que se han sumado a esa iniciativa en una página de Internet para eh, convertirse en libertadores de Fíjole, los eso, pobres extraterrestres que están injustamente apresados en el Área 51. Con un mono, naranja, o sea, llevan un mono naranja. Sí, sí, sí. Con Guantánamo. Como Guantánamo. El, idea. el caso es que como todo esto es en septiembre, le da tiempo a los militares a sacar claro, sí, a, a los extraterrestres, a poner allí a los tanques sí, Tiger preparados. que Vamos a ver, es que es ridículo. El, y el caso es, es que gente, lo dan, no, no dan todos los medios de comunicación. Sí. Es como lo del día 20 en las profecías de chico Javier, que nuestro común sí. amigo bravo, el chileno, eh, me decía, ah, pues no ha pasado nada el día 20. Y digo, hombre, tú también, no. Tú, que Philip May, no, no. O sea, no, no, no puede no de ser. Es que estamos perdiendo el Oremus, de verdad. No, no, no, no Ha, ha salido salir. esta semana. ¿Cuánta gente va a ir al área 51 o dice que va a ir? ¿En pues, ah, lo hoteles? los hoteles? Los, no, pero los hoteles de los pueblos de alrededor decían que estaban ya totalmente. Pero, ¿Pero el, ¿no? área, el área 50 y el 49 está agotada. Estamos hablando de más de 2 millones de personas. No, no, no, no. No, no, no. No, no, no. tampoco, pero... Yo creo que se van a dar cita a unos, sí, unos cuantos, cuantos los más, a o, o los más consecuentes eh. con esta iniciativa para liberar a esos pobres extraterrestres, o los más cachondos. Oh, que claro, sea, de... a Irán con flautista Oye, tipo Hammer. Oye, qué momento en... va a ser, ¿eh? Esto es como una broma. Sí, sí, lo que ¿eh? pasa que esta semana no es ha salido y ya... Y para el... transmitirlo y contarlo. Ha salido o sea, ya me el me organizador, un chico de California, que es al que se le ocurrió la idea de montar la página y sacar esta iniciativa, diciendo que se le había ido un poco de las manos. <ríe> que, que, que, que no esperaba esto. No esperaba contaba, esto. Ver, <ríe> no <contaba ríe> con esto. Bueno, <ríe> pues ya soy sí vete a saber y faltan dos meses para eso o sea, claro que, pero es que eso, que eso perdona tú imagínate que al dos final una semana, ¿eh? se presenta allí sabe Dios qué cantidad de gente y empiezan a querer entrar a hacer cualquier vandalismo pues este señor que es el que lo ha gestionado todo es el responsable yo creo que rosa, se le puede caer el pelo yo creo que la rosa de los vientos debería ocuparse de enviar como a Juanjo Sánchez Aro como corresponsal, como corresponsal. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, hoy ya. estás cambiando el nombre a todos no, no es, es que Juanjo Sánchez claro claro, eh, Se ha apuntado, es, que consta ahí en el registro. Se apunta que está apuntado, entonces ya él vería. voy para allá. Me bueno, pues ya si mandamos a rueda también. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche. <ríe> tertulia Zona Cero con Manuel Carrellal, Josep Guijarro y Juan José Sánchez Zoro. Gracias.